Las imágenes han dado la vuelta al mundo y no nos extraña Este grupo de bisontes huyen, huyen de un entorno, se ha producido un movimiento sísmico Pero es que además el enclave no es cualquier lugar Se trata del llamado supervolcán del parque Yellowstone Muchas veces se ha aislado este nombre con posible fin Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio Son palabras crudas e imágenes que uno no puede dejar de mirar Son hipnóticas realmente, pero hay que explicarlas Son motivo de una gran de una enorme polémica Santiago Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Hoy, de forma excepcional, nos acompaña Carmen Pero Santi, tenemos ya datos básicos para explicar mínimamente No extraña, ¿eh? Este vídeo que se ha convertido en viral Alguien graba un comportamiento de la fauna que es aparentemente asombroso Pues sí, esta insólita imagen efectivamente fue grabada en una carretera del parque Yellowstone cuando eh, una manada de bisontes pues parecía salir corriendo, parecía escapar de algo y después de que en el parque hubiera habido una sucesión de terremotos que son muy comunes pero con uno de una intensidad ya un poquito mayor de lo habitual, 4,8 en la escala Richter, y que, eh, bueno, pues eh, unidos todos esos factores a la existencia de lo que se llama el supervolcán de Yellowstone, un eh, fenómeno geológico que de estallar podría provocar la práctica desaparición de los Estados Unidos y una catástrofe climática sin precedentes a nivel mundial, pues ha generado un montón de miedos, un montón de expectativas, un montón de teorías, y se ha convertido, como muy bien has dicho, en mirar alcanzando este vídeo millones de visitas. Santiago, y además luego vamos a indagar un poco en qué se está diciendo. En el aspecto de la conspiración, los que miran por detrás, en la tramoya de las cosas, en una noche, por cierto, como siempre ya de luces y sombras, esto puede impresionar, pero es la madre tierra, pero es que esta noche tenemos autopsia, ...a Jesús de Nazaret... ...autopsia a la crucifixión... ...con todo el respeto por supuesto... ...el doctor Cabrera va a contarnos... ...de qué y cómo... Eh, ...murió Jesús en la cruz... ...¿qué ocurrió?... ...se lo ha tomado como auténtico especialista científico... ...vamos a revivirlo y va a ser alucinante... ...también tenemos un debate... ...mano a mano Enrique de Vicente... ...y Antonio Piñero... ...sobre... ...sobre para usted quién, quién fue Jesús... solo un hombre... ...un ser divino... ...cuál es su mensaje... ...qué importancia tiene hoy... Puede ser realmente un, un choque de trenes, pero siempre para aprender. Y nos acompaña nuestro querido amigo, el hombre de la ciencia, José Manuel Nieves, bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal, Iker? Porque tú, un poco en plan profeta en el ABC, ¿eh? que siempre lo sueles hacer, resulta que ya adelantabas cosas sobre este entorno. Sobre este lugar yo sigo mirando los bisontes, donde la, los animales huían, huían por algo. Eh, primero la filmación, ¿qué opinas? Yo no sé si, eh, si huían de, de, de un fenómeno geológico en Ciernes, como puede ser un gran terremoto o la erupción del supervorcán o no. Eh, es Todos sabemos que los animales tienen como un sexto sentido para los fenómenos naturales, sabemos que antes de las grandes tormentas o de los huracanes las bandadas de pájaros vuelan y lo saben sin que nadie se lo haya dicho... Pero tengo que decir que también es cierto que las sociedades de, de estudio natural, de la naturaleza de los Estados Unidos, han notado últimamente, y últimamente no es en este vídeo, sino en los últimos años, una serie de anomalías en las manadas de bisontes. Eh, tanto es así que algunas han desaparecido de sus lugares habituales de pasto y de... Y no sabe muy bien hacia dónde han ido Porque es verdad que tienen marcados algunos ejemplares Pero hay algunas que, o sea, está pasando algo con la población de bisontes Que va más allá de este vídeo Y que los propios investigadores reconocen Ha habido declaraciones de personas del parque intentando enfriar el asunto Diciendo, ojo, que no cunda el pánico Exacto. Porque esto es tremendo Y antes de saber qué hay de verdad en ese entorno Que nos va a contar José Manuel Nieves, como él sabe Casi en flases para que todos entendamos por qué ha dicho lugar peligroso Santi, eh, fenómeno viral, uh -huh. fenómeno en internet, survivalistas por el medio, personas que creen en ese fin del mundo y que se preparan para él, ¿cuál es la polémica? Pues verás, este vídeo sobre todo ha sido difundido en blogs que se dedican a eso, al survivalismo, a prepararse para una catástrofe climática, geológica, económica, etcétera, etcétera, okay. gente que acapara armas, acapara alimentos, vive en búnkeres, ya sabemos más o menos, ya hemos hablado alguna vez de esta gente. Y, eh, lógicamente, lo asocian a la tremenda peligrosidad geológica del lugar y dicen que es una catástrofe para la que hay que prepararse. Van incluso hilando más fino y dicen que la Agencia Federal para el Control de Emergencias, la famosa FEMA, está actualmente preparándose, como por otra parte de su obligación, ...para una gran catástrofe y señalan incluso el dato de la compra de millones de ataúdes de plástico de los cuales hasta sacan fotografías de almacenes inmensos llenos de sarcófagos eh, hechos de sarcófagos negros hechos de, de plástico de una sola pieza y hay eh, lógicamente eh, cuando eh, ven eh, las datos del Servicio Geológico Nacional de los Estados Unidos que Yellowstone es uno de los sitios más vigilados de todo el planeta precisamente por esa, por esa peligrosidad inherente y ven que, bueno, que los datos eh, pueden variar más o menos pero que se mueven en el campo de la normalidad hacen la siguiente pregunta de, si estuviese pasando realmente algo en Yellowstone ¿el Servicio Geológico Nacional nos contaría la verdad? Bueno, pues esa es la parte de la leyenda, del mito, pero que influye a millones de personas. ¿Cuál es la parte científico-geológica? ¿Qué hay ahí, José Manuel? Pues ahí hay ni más ni menos que uno de los supervolcanes más peligrosos, insisto, del mundo. ¿Qué es un supervolcán? Pues es ni más ni menos que igual que un volcán, solo que con un potencial explosivo miles de veces mayor. Eh, por ejemplo, en tiempos recientes, una de las erupciones más grandes que ha es la del monte de Santa Elena. El monte de Santa Elena eh, eh, expulsó, digámoslo así, una nube de cenizas y de restos y de escombros de un kilómetro cúbico, más o menos. Un supervolcán se llama así cuando es capaz de expulsar más de mil kilómetros cúbicos de material durante el mismo episodio de erupción. O sea, ¿no tiene que ver con la anchura de la caldera? O... No, no, vamos a ver. Eh, eh, es explosivo porque ahí hay una cámara magmática, que es, que es como una olla, una olla a presión que es subterránea, Y entonces esa cámara está comunicada con las profundidades de la Tierra pues, por una serie de canales y de tubos que a veces se llenan de magma. Entonces va insuflando desde abajo, va insuflando lava, va insuflando magma y esa cámara se va llenando. Si, si puede romper las paredes de la corteza terrestre y emanar a la superficie en forma de pequeñas erupciones, se libera la presión. Es como el pitorrito de la olla a presión. Si no lo consigue, se va llenando cada vez más eh, de ese magma que va ejerciendo cada vez más presión, más presión, más presión, hasta que sencillamente eh, la cámara no resiste más y llega un momento en que estalla. Y estalla con una violencia tan grande que la última vez la última vez que el volcán de Yellowstone entró ...en erupción, que fue hace 640.000 años... Y ...fue capaz de lanzar rocas... ...hasta el continente europeo... ...que se han encontrado en el continente europeo... ...o sea, imaginaros... ...la fuerza tremenda que puede tener una erupción de esas características. Muy bien contado José Manuel y muy gráfico. Es más, creo que sobre las medidas del supervolcán Yellowstone... ...se han descubierto ahora con todo esto nuevos datos sí. que, que también son impresionantes. Muy reciente además, hace menos un mes, eh, apareció una, un, un estudio... ...en una revista científica del sector, muy, muy, muy importante... ...que habían encontrado que esta cámara magmática a la que hacía referencia... Eh, es por lo menos tres veces más grande de lo que se pensaba. o sea Es decir, se pensaba que tenía una extensión de 30 kilómetros, que ya es bastante para una cámara magmática. Bien, pues esta cámara magmática en realidad tiene, que sepamos hasta ahora, 90 kilómetros eh, de, de ancho por, eh, por 30 kilómetros y una profundidad de hasta 15 kilómetros. Entonces todo eso se está llenando, evidentemente, de magma, se está llenando de lava. Y cuando llegue a estar lleno, o sea, la pregunta no es ...si va a pasar o no, evidentemente va a pasar... ...lo que no sabemos es cuándo... ...recordemos por ejemplo... ...otra gran erupción que fue que fue en Indonesia... ...hace 74.000 años... ...fue un volcán más pequeño que el Yellowstone... ...y estuvo a punto de exterminar a la raza humana... ...es decir, los estudios que, que se han hecho ahora, a posteriori... ...nos indican que después de aquel episodio... ...después de aquella erupción... ...nuestros lejanos antepasados que por aquel entonces... ...apenas eran hombres... Homo sapiens recién estrenados, digámoslo así, pues quedaron apenas unos cuantos cientos de ejemplares en todo el planeta Tierra. Y que a partir de esa pequeña población volvieron a poblar el, el planeta. José Manuel, gracias por hablar tan claro por nuestra crónica de Ciencia y Misterio unida, ¿no? Continuamos, seguimos. Y por cierto que esta noche tenemos muchas más cosas que les voy a ir contando. Por ejemplo, testimonios de enfermeras de hospitales españoles en activo. ...que han vivido ciertas experiencias que suenan a novela, a ficción... ...a imposible, a leyenda urbana... ...van a estar aquí, van a contarlo... ...pero ellas siguen trabajando por tanto hay una enorme responsabilidad son enfermeras que dan el paso y que van a contar cuatro historias por lo menos que ustedes tienen que conocer en la parte más sobrenatural, si cabe, de este programa pero ahora vamos con estas luces, estas imágenes muy sorprendentes, han sido obtenidas por un matrimonio en Mississippi, son muy recientes también se han convertido un poco en viral porque vean los ciervos, vean las cámaras infrarrojas y de pronto aparece algo que lógicamente uno piensa que es un coche pero eso se va comportando de otra forma, no es ningún coche, y además no hay estructura detrás de estas luminarias, se ha producido un fenómeno llamada investigadores, policías geólogos, todos examinando las cámaras incluso porque esas luces ingrávidas, extrañas que los animales miran con curiosidad se han convertido en protagonistas hemos preguntado evidentemente a nuestro compañero Javier Sierra porque él ha investigado otros casos otros sucesos muy similares pero pocas veces las cámaras en mitad del bosque junto a los animales habían capturado el supuesto misterio de esta forma tan clara Bueno, al principio eh, me llevé la misma impresión que los informadores eh, de esta noticia... ...y es que podía tratarse de algún tipo de vehículo... ...pero viendo fotograma, fotograma a fotograma la secuencia... Eh, ...se observa que esas dos luces que parecen unidas a una estructura... Eh, ...están en un momento determinado muy alto y en la siguiente imagen mucho más bajo... ...no hay un vehículo rural que se comporte de esa, de esa forma... ...y es más, en la casuística ovni... ...sí que existen otras referencias históricas... ...a ese tipo de luces que parecen faros de un coche... ...pero que eh, en realidad no pertenecen a ningún vehículo conocido... ...en concreto recuerdo un tren de luces del año 73... ...como una cadena de ventanillas... ...que fue fotografiada cerca de Montreal en Canadá... ...y que a fecha de hoy... ...el caso sigue siendo igual de misterioso... ...que este que nos acaba de llegar. Viajamos rápidamente... ...a otro lugar, en concreto a la ciudad de Iquitos, en Perú... ...es posible suboficiales del ejército y Ouija... ...mezclados en la misma noticia, Sánchez. Pues sí, porque eh, lo llamamos expediente X... ...cuando un suceso paranormal... ...supone la intervención de fuerzas policiales... ...o fuerzas militares. En este caso ha sido en la Escuela Técnica Superior... ...de la Policía Nacional en Iquitos, Perú... ...donde ni más ni menos que 22 alumnos... 22 alumnos aspirantes a suboficiales de policía han sido poseídos por algo. Ha habido exorcismos, se ha tenido que llamar a pastores evangélicos de diversas eh, confesiones eh, cristianas para que realicen eh, ceremonias de liberación o de exorcismo. Eh, ha habido que trasladar a estos eh, a estos alumnos a centros médicos para que sean diagnosticados eh, psiquiátricamente y eh, se oían unos gritos espantosos. Podían los cámaras de televisión que estaban... ...fuera de la escuela podían llegar a oír desde el exterior del recinto... ...los gritos de los presuntos poseídos. Han surgido toda clase de eh, especulaciones y hay dos versiones. Una versión que parece ser que es la que van dando los presuntos poseídos... ...que dicen que están poseídos por el espíritu de un antiguo alumno... ...apodado Faena, que eh, falleció en el recinto y que tiene algún tipo de cuenta pendiente... Los pastores evangélicos dicen que eh, tirando del hilo e interrogando a estas personas les han contado que uno de los alumnos al parecer se dedicaba, tenía fama de evidente, tenía fama de ser experto en temas eh, paranormales, hizo de médium y provocó todo este caos y además anunció que esto no pararía hasta que hubiera un tributo de sangre, hasta que falleciera una persona más dentro del recinto en cualquier caso ha sacudido a la opinión pública en Perú este este hecho por lo insólito y todavía no ha sido resuelto de forma satisfactoria bueno tenemos a todo un especialista José María Zabala, periodista buen amigo de este programa que últimamente está investigando en el asunto de las supuestas posesiones y él es tan claro que impresiona estos 22 eh, alumnos de la escuela de suboficiales de la policía eh, hacían prácticas ocultistas ...y eso es jugar con fuego... ...y sabemos que de todas estas prácticas... ...llámese huija... ...llámese espiritismo... ...invocación a los espíritus... ...cartomancia, brujería... ...siempre está el demonio... ...aquí el tema es tan sencillo como que no hay magia negra o blanca... ...la magia... ...toda es negra... ...y en este caso cuando uno juega con fuego... ...pasa lo que pasa... ...aquí en España también hay muchos casos... ¿eh? ...insisto... No hace falta irse a Hispanoamérica, porque aquí en España está viendo decenas de casos a diario. Lo que pasa es que muchos de ellos no nos enteramos. No nos enteramos. Un nombre extraño, decía Santiago Camacho. Bien, pues yo aporto otro. Ralfing. Pero es un nombre mucho más antiguo, pero nunca había aparecido eh, en los osarios como los capturados en Jerusalén. Y digo capturados porque eran 11... Como dicen, es muy curioso, y esta noche lo vamos a aprender. Quédense con ese número. Siempre hay en el significado simbólico, eh, mágico y esotérico, el 11. Esta noche nos van a contar, por ejemplo, en el debate de Cristo, cómo hay, o uh, se sabe, dicen los historiadores, que hubo 11 personas parecidas a Jesús, que decían cosas similares a Jesús, y algunos incluso antes. Vamos a descubrirlo. ¿Por qué? Porque evidentemente en las fechas en las que estamos hay que acudir a enigmas propios de lo sagrado. Bien, ¿qué ha pasado en Jerusalén? Pues que habían robado 11 sarcófagos. Estaban llenos de esqueletos, de piezas óseas. Tenían grabados concretos. Y nadie entiende por qué Ralfin, que era un nombre que no estaba catalogado. En fin, parece que es un algo interesante que nos da un poco el espejo de aquel tiempo que hoy luego, en unos minutos, vamos a recorrer. Todo un experto, el evangelista Javier Alonso, una autoridad mundial en la materia... ...nos habla de este curiosísimo hallazgo de última hora. Estos osarios lo que hacen es confirmar una cosa que ya sabíamos... ...que es que en el tiempo aproximadamente de Jesús... Eh, la, ...la creencia en la resurrección estaba muy extendida. Por eso una vez que los cuerpos se corrompían encima de unos lechos... ...se retiraban y se colocaban los huesos dentro de unos osarios... ...para dejar lugar a, a otros cadáveres... ...y estos osarios eh, se inscribían con nombres... ...para mantener la identidad del, del muerto... En, ...en el momento de la, de la resurrección. Bueno, existen aproximadamente unos mil osarios de, de esta época... ...muchos encontrados en contexto arqueológico... ...y muchos en excavaciones ilegales... ...y vendidos en mercados de antigüedades... Como, ...como iba a ser el caso de estos. No son los únicos, pero siempre es bueno... ...tener más información, más objetos... ...y además el hecho de que vengan inscritos... ...con nombres particulares... ...pues también nos ofrecen unos pequeños datos de, de vidas concretas de esa época... ...esperando la resurrección de los muertos... ...en esas cajas de piedra labradas con nombres tan extraños... ...hablamos siguiendo la línea del Vaticano... ...y el Vaticano a veces se descuelga con investigaciones o afirmaciones que nos sorprenden ha habido muchas afirmaciones bastante interesantes de personas muy importantes sobre los extraterrestres últimamente señor, últimamente en el Vaticano parece que no solamente están cambiando las cosas que cambia el nuevo Papa sino que también algunas ideas preconcebidas pues están abriéndose a otras posibilidades, ha habido cardenales que han hablado de la posibilidad de que haya hermanos cósmicos en otros planetas, en otros sistemas solares, y tanto es así que he el... El eh, Observatorio Vaticano ha organizado un simposio de una importancia científica tremenda titulado La búsqueda de vida más allá del sistema solar y han reunido ni más ni menos que a 200 de los mejores y de los más reputados astrónomos, exobiólogos que están han estado debatiendo si existe esa posibilidad de vida, están convencidos de que sí. ...qué planetas la albergaría, cuál es la zona en la que hay que buscar esos planetas... ...qué tipo de señales podemos encontrar y eso en el marco de todo eh, de la sede del Vaticano. Pero no ha sido el único caso estos días que los periódicos nacionales, los periódicos de gran tirada... ...han eh, aparecido el nombre de los extraterrestres. Ni más ni menos que Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos... ...en un eh, show de televisión, el show de Jimmy Kimmel... Eh, ...ha hecho unas declaraciones curiosas en las que dice que nada más sentarse en el despacho Oval... ...lo primero que hizo fue pedir todos los informes OVNI, todos los informes del Área 51... ...y que él no puede asegurar que se eh, sepa realmente a qué se debe la fenomenología OVNI... ...que no existe ese secreto para nada, pero, matizaba, si existiesen extraterrestres... ...a mí personalmente no me sorprendería... Pues bien, eh, para ver si todas estas declaraciones y si todos estos hechos tienen algún tipo de, de significado, hemos eh, consultado a un gran amigo del programa, a David Parceris. Durante décadas, eh, Monseñor Corrado Balducci, eh, miembro destacado del Vaticano, estuvo muy involucrado en la investigación OVNI, organizando conferencias de todo tipo eh, de cara a los medios, ...y intentando unificar ciencia y religión en la búsqueda de eh, la vida extraterrestre. El Vaticano tiene mucha información clasificada que nunca se dará a conocer... ...en parte porque saben que eso desmontaría la base de sus credos religiosos. ¿Acaso estos seres que habitan en otros mundos... ...tienen la misma concepción de Dios que el cristianismo actual? ¿Acaso estos seres han tenido su propio avatar crístico? ...totalmente diferente del Jesucristo que nosotros conocemos... ...claro, son preguntas que no interesan ser respondidas... ...porque podrían ser contraproducentes para ellos... ...entonces toda esa información que disponen... ...y que está clasificada... ...probablemente nunca va a salir a la luz... ...y de la plaza de San Pedro... ...vamos tirando del hilo, en este caso... ...rebobinando en la historia... ...y llegamos a un lugar simbólico, un lugar clave... ...el Monte de la Calavera... ...o Monte del Calvario... ...a las afueras de Jerusalén... ...sobre una hondonada allí crucifican a alguien hemos visto estas imágenes, forman parte de nuestra iconografía sea cual sea la creencia es un arquetipo que está ahí pero nosotros en cuarto milenio nos hemos propuesto otra cuestión que esas imágenes que tenemos en el cerebro que hemos casi teatralizado o mitificado en exceso, convirtiéndolas bueno, en iconos no en realidad, cobren de nuevo carne humana y la ciencia las convierta en algo propio de otra dimensión les invito al el experimento ...Jesús de Nazaret... ...cuando... ...en nuestra en el misterio tenemos la visita del doctor Cabrera... ...y cuando el maestro Juan Villa... ...genera una de sus figuras... ...siempre ocurre algo... ...algo novedoso... ...algo... ...que nos trae aprendizaje... ...algo en este caso con un toque de sobrecogimiento personal... ...porque nuestra idea... ...no es que ustedes vean aquí una figura... ...un símbolo... ...una talla por ejemplo hermosa, no... ...en este caso concreto un cuerpo un ser que ha sido martirizado y quizá la empatía con ese grande que fue Jesús de Nazaret sea todavía mayor queremos hacer un análisis como solo un valiente se atreve a realizar miles de autopsias, pero estoy seguro que esta es la más especial que él ha he hecho doctor Cabrera, como siempre es un honor tenerte aquí y que el honor es para mí CSI Jesús de Nazaret, el crimen más injusto y teníamos esa idea doctor, es que yo ahora mismo viendo en esta masilla forense este material concreto lo que ahora el doctor viene enseñando las erosiones, las laceraciones es que yo estoy viendo heridas, no estoy viendo una figura no estoy viendo arte estoy viendo tremendo dolor que vamos a ir analizando lo primero que quería decirte Iker es que este no es un tema este es el tema, que decir es el tema para mí en mi vida personal, por lo tanto no estoy neutro, estoy un poco emocionado y yo quiero que me perdone la audiencia y me perdones tú si en algún momento me emociona porque lo que estamos viendo aquí es la muerte de un ser especial que marcó la vida de millones de personas. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. explicar Para, para mí es el más especial. Bueno. Así que vamos allá. Venga. Venga. Bueno, tenemos un, un, una persona una persona neutra para que nadie se sienta especialmente dolorido. Y Exacto. vamos a ver cronológicamente las lesiones que un forense ve aquí y vamos a ver qué instrumentos generaron esas lesiones porque doctor se podría hacer con el conocimiento científico eh, que es lo que tú has hecho estudio maravilloso sí. un, un diagnóstico una autopsia concreta de lo que le pasó a este cuerpo perfectamente con los documentos de los evangelios canónicos los evangelios apócrifos y la sábana santa que nadie ha dicho hasta hoy que no sea cierta con eso se puede reconstruir una autopsia que es lo que vamos a hacer hoy aquí con los instrumentos de aquella época y con un cuerpo donde ya están las lesiones como tú has explicado y vamos con un código temporal es decir vamos a reconstruir ...a repasar en este cuerpo las últimas horas de Jesús... ...perfecto... ...todo el mundo sabe que Jesús entre que es prendido en el huerto de Getsemaní... ...donde ya había sudado sangre... ...por la angustia que tenía... ...hasta que muere en la cruz... ...no pasan más de 24 horas... ...esto la gente lo tiene que tener en su cabeza... ...en esas 24 horas Jesús... ...cuando ya es prendido y es llevado delante de los sumos sacerdotes... ...lo primero que recibe aparte de insultos... ...son los famosos latigazos... Ajá. ...y esos latigazos no se le dan con unas cuerdas normales y corrientes... ...se le dan con un instrumento terrible que se llama flagrum... ...que está aquí, que lo vamos a coger ahora mismo... ...el flagrum o flagelo romano era un instrumento terrible... ...que tenía en la punta de los cueros que tenemos en la mano... ...unas bolas de plomo que cuando este instrumento golpeaba un cuerpo... ...no sólo rompía la piel, que es lo que vamos a ver en el, en, en el cuerpo... ...sino que llega, llegaba a romper las costillas... ...por lo tanto... ...con este instrumento... ...todas estas lesiones que estamos viendo aquí... ...no son simples heridas... ...de piel... ...son heridas que llegan hasta la costilla... ...y por delante... ...y por detrás... ...y en las piernas... ...Jesús fue... ...latigueado... ...no estamos seguros de cuántas veces... ...pero casi 100 latigazos con estas bolas de plomo... Que tenemos aquí. Cada uno de esos bolos de plomo marcaba la carne Correcto. de Jesús y yo me pregunto, ¿era un auténtico atleta a nivel eh, físico para aguantar? Es decir, ¿otra persona con esta cantidad de heridas, con el flagrum, mm. se hubiese desmayado, hubiese perdido la conciencia? Una persona normal de aquella época, tengamos en cuenta que en aquella época la altura media de un ciudadano era un metro cincuenta y Jesús, por lo que sabemos, era un hombre muy alto, casi mediría un ochenta, era un hombre fuerte, Por lo tanto, aguantó más que aguantaría una persona normal. Con esto se puede morir perfectamente. Y Jesús no murió. Se no puede son... morir perfectamente, perfectamente solo a golpes de flagelo. Solo a golpes de flagelo se, se moría. Una... Por eso la ley romana imponía un límite de latigazos para que no muriera y siguiera sufriendo los golpes con este látigo terrible que tenemos en la mano y que bueno, es no es posible no es posible imaginar lo que suponen dos bolas de plomo a una velocidad dada por el centurión de turno. Latigazos Todo el cuerpo bañado de latigazos, salvo la cabeza que estaba prohibido darle latigazos para no matar a la persona. Claro, un latigazo en la cabeza podría matarle. Entonces estaba prohibido desde aquí hasta abajo, la persona era flagelada sin cesar. Lo que se perseguía, por tanto, era el máximo tiempo de sufrimiento. Correcto. Una auténtica tortura. Eso debió durar aproximadamente entre media hora, tres cuartos de hora, una hora de constantes latigazos, hasta que el pretor dio el alto para evitar la muerte de Jesús la el Cabrera estamos observando, estamos viajando en el tiempo y estamos llegando a hacer una recreación casi de línea temporal. Y les digo que que muchas personas, estamos en pleno Domingo de Ramos, estarán con ese toque especial de la emoción. Porque como ha ocurrido con algunas películas de crudísimo realismo que han sido criticadas, y sin embargo es que es lo que fue, oiga. Es que esto no es un decoro, esto no es un símbolo solamente. Esto es una muerte atroz. Como dice el doctor Cabrera, me gusta. La, la Semana Santa y menos en España no se puede entender si no entendemos lo que estamos haciendo hoy aquí por eso te agradecemos la labor doctor Seguimos. y continuamos con, con algunos de los bueno. elementos más iconográficos no bueno a continuación todo el mundo tiene la idea en la de que a Jesús le ponen una corona de espinos claro. bien esa es una idea porque está en los cuadros que hemos visto pero en realidad a Jesús lo que le ponen es un casco perfectamente diseñado aquí por nuestro diseñador que ha hecho un casco un casco de espinos estos espinos Iker son ...estaban en las guarniciones romanas... ...y eran con los que se prendía fuego... ...es decir, igual que el Sarmiento en Castilla... ...con estos espinos se iniciaba el fuego... ...y luego se echaba la madera... ...bien, pues con estos espinos terribles... ...de Galilea... ...se confecciona un casco... ...que se incrusta en la cabeza de Jesús... ...una vez que ya... ...está terriblemente latigueado... ...y flagelado... ...y al insertarlo en la cabeza de Jesús... ...se le clavan... ...estas espúas... ...en todo el cuero cabelludo... ...y encima se le golpea... ...con una caña... Con lo cual, este casco es golpeado encima de él. Tengamos en cuenta que al ser golpeado encima el casco, todas las lesiones del cuero cabelludo que sangra mucho, generarían una hemorragia que a Jesús, lógicamente al estar de pie, en ese momento, le bañaría toda la cara en forma de regueros desde arriba hacia abajo. Una cosa, doctor, importante, y que ahora te pregunto desde el desconocimiento. Eh, ¿Fue una cuestión especial para Jesús de Nazaret o con los muertos por crucifixión? Eh, también se empleaba la corona de espinas. Para nada. Este es un elemento que no tenemos ninguna referencia bibliográfica de que se haya utilizado con alguien. Esta es una tortura especial. Esta corona se genera por lo que entonces se decía, Jesús era el rey de los judíos y entonces se le pone una corona como, Agudo como de burla. Exactamente. Por lo tanto, esto es una cosa extra, como tantas otras cosas extras que tuvo Jesús en aquel en aquel Jueves Santo. Eh, hemos visto, estamos comprobando, que en las rodillas, por ejemplo, una sí. de las marcas que ha dejado magníficamente Juan Villa, son unas erosiones muy especiales. Yo me pregunto, ¿en qué momento parece que es previo? Claro, la cuestión es, Jesús tiene una serie de lesiones a lo largo del tiempo, desde que es prendido hasta que es crucificado. en esa, En ese tránsito, a Jesús se le obliga a llevar en sus hombros, no toda la cruz, como cree la gente, sino el patíbulo, que es el transversal el travesaño travesal ese patíbulo que pesaría entre 40 y 50 kilos Jesús lo lleva en el hombro hombro que por supuesto está desollado es decir, el hombro de Jesús está desollado desollado prácticamente hasta el hueso ¿por qué? porque ese patíbulo era una madera rústica cortada para el efecto y en esa en ese camino hacia el Gólgota Jesús cae de rodillas varias veces y al caer de rodillas con el peso de 50 kilos tiene que romperse las rodillas necesariamente no es posible ...explicar de otra manera... ...las lesiones que en la sábana santa se ven... ...de las rodillas abiertas como cuando éramos niños... ...que nos caíamos al suelo... ...pero en esta ocasión... ...con una herida completa que llegaba hasta la rótula... ...estas son las dos lesiones que aquí están... ...perfectamente explicadas... ...y perfectamente diseñadas... el dolor más a la hora de andar... ...he leído doctor en algún trabajo, no lo sé... ...si hubo algún... ...quizás sea postmortem ...efecto de rotura con mazo de las rodillas... ...o de las piernas... Lo que ocurría es que cuando la persona Crucificada no había muerto El centurión daba la orden de que Para que muriera se le rompieran las piernas ¿Por qué? Porque al romperse las piernas Con un mazo El hombre que estaba colgado quedaba Colgado completamente y moría por asfixia automática Y Pero eso no ocurrió, no ocurrió en Jesús Primero porque los profetas lo habían predicho Y segundo porque Jesús muere Antes de que llegue ese momento Y el centurión decide no golpearle en Las piernas sino pasar A lo siguiente Sé que muchos espectadores tenían y han leído sobre esa incógnita así que perfectamente aclarada y nos vamos hacia el elemento quizá iconográfico más más terrorífico más todos son terroríficos, pero ahora cuando el doctor enseña el clavo de repente nos damos cuenta de esta especie de, de viaje que estamos haciendo que no es ficción, que no es arte que ni siquiera es una iconografía que se saca ahora en Semana Santa con todos los respetos que es que fue una tortura terrorífica como expresa ese clavo Estos clavos que tenemos aquí, que son fiel reproducción de los clavos romanos, quiero decir que los romanos ya conocían el acero, es decir, cogían hierro con carbono y hacían acero. Estos clavos en aquella época eran caros y se usaban para varios crucificados, de tal manera que al final el clavo no era un clavo perfecto, sino que era un clavo un poco torcido. Con este clavo y con unas mazas, esta es una maza perfecta de aquella época, atravesaron a Jesús las manos y los pies. ...vayamos a las manos en fin sí, porque lugar. me parece que ibas a contar... Sí. uno de esas grandes incógnitas... Correcto. ...que también el arte parece que por algún motivo... ...que se nos escapa, ha transformado, ha cambiado... ...sí, no sé por qué razón, probablemente por razones pictóricas... ...como tú has apuntado... ...pero en realidad la única manera que hay de colgar un cuerpo... ...y que no se rompa la mano... ...es atravesar con el clavo el carpo... ...que es los huesecillos de la mano... ...es el único lugar fuerte como para que un cuerpo... ...esté colgado de la cruz sin caerse... ...y en cambio los pintores... Sobre todo a raíz, a, a partir de la Edad Media Figuraban el corte el, el, el Aquí, en la mitad de la mano Pero esta mano se hubiera desgarrado Si hubiéramos puesto aquí el clavo Y, ¿Y los romanos, romanos lo sabían ¿Un individuo de 1,80 metros puede aguantar su peso solamente? No puede ¿Se produciría una deformación tremenda de la no, mano? No, no y caería, se, caería abajo, el ¿no? cuerpo Por lo tanto, a Jesús se le atraviesa las dos muñecas Como muy bien está aquí explicado Con este clavo y con esta maza Tengamos en cuenta en la cabeza lo que significa Que a un, un señor lo recuestan en una cruz Y con un clavo de este, de este tamaño le atraviesan la muñeca donde está el nervio radial, las arterias y las venas. No quiero ni imaginarlo. Y queda clavado por una mano y por la otra justo a la altura de la muñeca. Terrible. Y en, en los pies? pies, tres cuartos de lo mismo. En los pies, el tarso diríamos, que es la parte del pie parecida a la mano pero donde están los huesos, tenía que ser justo atravesando los huesos. ¿Para qué? Porque el pie era la parte donde se podía apoyar. Y entonces este tarso es atravesado con el con otros clavos más potentes, porque el pie era más gordo, y hay dos, dos hipótesis. Una, que un pie estuviera clavado sobre el otro, o que ambos pies estuvieran clavados en la cruz lateralmente. No tenemos certeza, aunque la sábana santa nos indica que el agujero es frontal, justo en el tarso. Y debajo del pie hay un trozo de madera que los romanos ponían para que el, el crucificado pudiese apoyarse, Porque si el crucificado no se puede apoyar, la muerte es instantánea. Entonces tenían un reposapiés, por así decirlo, de indulgencia. Y este es el clavo, y esta es la maza, y ambos pies estarían atravesados a la altura del tarso... ...con lo que supone de dolor para un crucificado. Con todas estas heridas, evidentemente Jesús de Nazaret continuaba con un hálito de vida. ¿En qué momento esa vida, a nivel forense, expira... Porque tenemos el último gran emblema de la terrible crucifixión, que por cierto es un objeto que ha sido causa de veneración, perseguido por monarcas, buscado como objeto sagrado que otorgaba un gran poder, y también hay muchos mitos sobre la llamada lanza de longinos que nos cuenta el doctor. Bueno, Jesús crucificado en la cruz, ya prácticamente muerto, debió sobrevivir entre dos y tres horas, Iker. ¿Dos y tres horas? Muy poco. ...cuando lo normal es... ...que una justicia o pudiera estar dos días... ...crucificado... ...y eso por qué lo digo... ...porque ya había perdido mucha sangre... ...entonces el centurión... ...el famoso Longinos... ...ante la visión de que había fallecido... ...cuando él grita... ...elí, elí, lemmas adactaní... ...en tus manos en tu, en, encomiendo mi espíritu... ...en tus manos encomiendo mi espíritu... ...Longinos con el pilum... ...romano... ...que es este arma terrible... ...este pilum... ...atraviesa de desde abajo... ...hacia arriba el costado de Jesús de derecha a izquierda ¿qué heridas se produce a nivel el, forense? Este, este este pilum atraviesa, imaginemos que, que Jesús está no tumbado como está aquí sino en la cruz, y entonces el pilum entraría así, ¿esto qué significa? que tendríamos un un labio de, de, de, la, de, la, de la herida del pilum de la hoja, que tiene dos filos que entra por las costillas atraviesa el corazón por dentro ¿eh? Y saca otra vez el pilón. Y en ese instante sale sangre y agua. Y aquí viene la gran historia que es núcleo de la, de la consagración en la, en la Iglesia Católica. ¿Sangre y agua por qué? Porque el corazón de Jesús había latido tanto en la agonía que tenía la bolsa pericática llena de suero. Y ese suero sale con la sangre. O a sea, los forenses habéis llegado a ese nivel de detalle, eh, de Está claro. de de bueno de comprender una, claro. una visión... ...porque se produjo realmente esa herida y ese sobresfuerzo en el corazón de Jesús. Claro, ese sobresfuerzo en el corazón de Jesús implicó una agonía muy lenta... ...y esa agonía generó un líquido que rodeaba el corazón... ...y al pinchar el centurión, el corazón, salió el suero y salió la sangre... ...y aquí la sangre y el agua, y aquí Jesús ya estaba muerto. Pero esta fue la comprobación del centurión de que Jesús había muerto. Lo que no es leyenda es que eh, este cuerpo sufrió esta serie de heridas... ...que la ciencia forense ha logrado recapitular... ...y que nos parece, como conclusión, doctor... ...pues no sé si uno puede vivir una muerte más atroz... ...más agónica y eh, más terrorífica, ¿no? Yo no he vivido mucho... ...hay gente que ha sufrido mucho en la vida... Y, ...y el ser humano es muy cruel y muy vengativo... ...hay mucha gente que ha sufrido mucho y gente que sufrirá... ...pero un dolor tan permanente, tan intenso y tan atroz... ...como el de Jesús de Nazaret... ...yo no creo que pueda existir en tan corto espacio de tiempo... ...y sobre todo con el sentimiento personal que él debía tener de que se estaba crucificando la única verdad que en aquel tiempo había Doctor Cabrera, como siempre, gracias y que era ti y además creo que muchas personas que a partir de esta semana con su propia fe, con su conocimiento, con su devoción eh, saquen las imágenes en esos momentos de, de gran intensidad emocional que se viven en toda España pues estoy seguro que al revés, no como falta de respeto creo que todo lo contrario no mirarán quizá la iconografía, las tallas dándose cuenta o conectando con esta verdad que hemos contado aquí y que es tan descarnada tan tremenda, nos ponemos un poco en el lugar que impresiona ¿no? y llega a nuestro corazón era nuestro cometido, con todo el respeto hacer lo que hizo en su día el doctor Cabrera en su trabajo enfrentarse valientemente a la autopsia de este crimen injusto doctor, gracias como siempre, un honor a gracias vosotros, honor vía hasta vía. la próxima lección, amigo gracias Bueno, pues sobre Jesús vamos a hablar, evidentemente. Es lógico, después de este repaso científico puramente, aunque, como decía el doctor Cabrera, con ese tinte especial de la emoción, porque ningún científico, mal científico sería, puede estar al margen, ¿no?, de algunos impulsos tremendamente humanos y de afecto. Y del afecto, o no afecto, a Jesús vamos a hablar ahora en qué sentido. ¿Cómo piensa el pueblo hoy? ¿Cómo piensan ustedes en torno a Jesús de Nazaret? ¿Su mito, su fuerza, su divinidad, o para algunos no divinidad, ha crecido con el tiempo su mensaje revolucionario es válido para el día de hoy ¿qué representaba Jesús? fue precisamente eso un, una persona en contra del sistema establecido hemos salido a la calle eh, hacía tiempo que no lo hacíamos para eh, que ustedes vean en un rápido reflejo gente de todas las edades ¿qué piensan ahí de Jesús? y vamos a debatir con dos expertos creo que es un debate interesantísimo una apuesta eh, libre de opiniones porque las hay y muy diversas usted es ¿Usted qué piensa sobre Jesús? Pues como hijo de Dios. Yo creo que fue un hombre normal como todo, pero se ha idealizado muchísimo. De que ha sido, pues, es un hombre más normal y corriente, pero pienso que la Biblia es un poco más una novela. Yo creo que es la, la persona que nos salvó. Lo que pasa es que sí que probablemente está idealizado el mito, ¿no? Yo sinceramente no, no creo en Jesucristo, así que yo creo que fue una gran persona, un gran referente que tenía unas grandes ideas que han trascendido. Fue una persona normal que hizo sus cosas en el momento que había muchísima dificultad. Bueno, yo yo lo veo como así como un personaje histórico, nada más. Él era un hombre perfecto, entonces tenía unos poderes que nosotros ni siquiera lo creamos que podamos hacer un día. Yo personalmente pienso que tuvo que ser una persona excepcional, pero que probablemente eh, pues eh, la historia de cómo llegó a nuestros días eh, sea muy diferente, ¿no? ¿Que se ha idealizado? ¿Jesucristo no existió? Bueno, pues un racismo de expresiones. Jesús no existió, Jesús nos salvó, Jesús era un hombre con extraordinarios poderes, se ha idealizado, se ha aderezado. He escuchado varios términos que demuestran una cosa objetiva, y es que eh, la división de opiniones es clarísima. Y en este tiempo de Internet, de globalización, de mensajes que se entrecruzan, pues claro, eh, puede haber sobredosis. ...qué bueno es acudir a las raíces... ...y qué bueno es acudir a dos personas que saben... ...dos personas que no solo saben, sino saben contárselo... Porque ...con este tema hay que hablar claro... ...yo creo que va a ser apasionante... ...así que damos la bienvenida... ...en primer lugar... ...a ese sabio, a ese catedrático, a ese hombre que... ...que está claro Antonio, bienvenido, buenas noches... ...Hola, buenas noches... ...Antonio Piñero con nosotros... ...que habría que decir una cosa... Eh, ...se tiene bastante claro... ...o, o ha generado una corriente muy aceptada hoy en día, parte de mucha gente joven, que Jesús, por ejemplo, es un mito que no existió, hay muchas personas que lo defienden. ¿Qué me dices tú, antes de empezar el debate? A la verdad, que lo que tú dices es cierto, pero le puedo decir a esa gente que el 99,9% de los científicos actuales, de todo pelo y condición, es decir, ateos y creyentes, creen que Jesús existió, sin duda alguna, yo también, pero... Una cosa es que existiera Jesús y otra cosa es cómo se nos ha transmitido, cómo se nos ha entregado, cómo ha sido interpretado, y ahí apunta mucha gente, probablemente fue idealizado. Antonio Piñero, así de contundente, ¿no? Y a mí eso me gusta, de verdad, porque quiero aprender. Maestro Enrique de Vicente, como digo, como siempre, bienvenido. Gracias. Y para ti entonces Jesús sí si existió, porque si lo dice de Antonio Piñero es que existió. Yo, sí, yo no tengo, no tengo dudas, vamos a ver, Jesús, el Cristo, es el Hijo de la Luz, es la Luz encarnada en la Tierra, y así lo cuentan no solamente el Evangelio de Juan, que para mí es el Evangelio de la Luz, y que para mí es el gran Evangelio que habla de la enseñanza eh, profunda de Jesús, sino que así lo dicen Evangelios apócrifos muy posteriores, que dicen, por ejemplo, que la Luz baja del cielo y baja sobre la gruta, ...la supuesta gruta de Belén... ...o así lo cuentan... ...posteriormente incluso... ...los libros... Eh, ...neotestamentarios... ...que no son los evangelios... ...es... ...la luz... ...el verbo... ...dice también Juan... ...bien... ...el verbo... ...la palabra... ...que se encarna... ...y que... ...al mismo tiempo para mí es... ...salvador... ...como dice el nombre... ...es el nombre de Jesús... ...en... ...en hebreo... Uh, ...aunque él, abra, él ...hablaba en aquel momento arameo... ...eh... Uh, También es la puerta, porque es la puerta, él dice yo soy la puerta, se convierte en la puerta que nos permite primeramente alcanzar la vida eterna, sobre todo escapando de este valle de lágrimas en el que se había convertido el planeta Tierra. Y aparte de eso es hombre perfecto, como han dicho, y maestro perfecto. A mí lo que me interesa en Jesús, más allá de cualquier otra disquisición, es su magisterio, su enseñanza, porque debajo de los cuatro evangelios canónigos, eh, por no hablar del quinto evangelio de Tomás, que para mí tiene validez y que podría ser comprendido, subyace, tras la letra aparentemente muerta, subyace una enseñanza profunda. Antonio, por lo tanto, tenemos aquí una división clarísima, ¿no? Una división que imagino que se produce igualmente en el ámbito científico, de la historia y en la calle, ¿no? parece que tenemos claro que Jesús existió tú te lo preguntabas en este mítico libro ¿existió Jesús realmente? parece que existió, evidentemente pero aquí hay dos caminos clarísimo clarísimos sí, tú mi... mantienes uno sí, yo mantengo uno, yo estoy en otro plano distinto del de Enrique me temo que Enrique ha estado mezclando el plano de la historia, que es el que yo represento aquí, por lo menos creo que lo represento y el plano de la fe y ha dicho cosas estupendas de Jesús y de la luz y de la puerta y de todas esas cosas que es así que son bastante discutibles desde el punto de vista histórico. Ahora bien, tú has he hecho una pregunta. ¿Qué queda del mensaje de Jesús? ¿Es válido para hoy? Me parece que es una pregunta fundamental. ...y diría, una parte queda y otra no. Hay una parte de Jesús que como era un personaje del Israel del siglo I, está pegado al siglo I. Y eso no te vale. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no hay que preocuparse de la familia, no hay que preocuparse de la economía y del trabajo, no hay que preocuparse del mañana. Eso realmente no vale para una sociedad. Pero sin embargo, cuando dice, hay que amar al adversario, hay que poner la otra mejilla, hay que dar paso a los pobres hay que tener mucho cuidado con los ricos porque se les va el alma detrás de unas cosas que no merece la pena y ojo, dice Jesús, yo soy el proclamador de un reino de Dios que viene y como no no me creas, puede ser que Dios te castigue es decir, hay un mensaje de Jesús, tú lo has dicho, es ¿Dice, subversivo ¿Dios te, ¿Dios te castigue con esas sí, palabras? Sí, sí, Dios te castiga, Dios te envía al infierno diferente Jesús Diferentes son las tinieblas exteriores al castigo no, es no, que no, no, a no, mí no. la palabra castigo Perdona. me preocupa no, es un castigo y es un castigo eterno. ¿Pero dice ¿no? la palabra castigo? Es castigado, echado al fuego eterno. Arrojado a las... Sí, vamos a ver. ¿Y qué es el fuego eterno para los judíos? Te pregunto, tú lo conoces muy pues, bien. La gena, ¿no? Fuego, fuego. La gena. Fuego. La gente no entiende esa palabra. Vale, Enrique, pero, sí, pero gena, ¿Por qué lo, lo... dices, Enrique? ¿Qué Hombre, gran, porque es, era donde se quemaban los despojos, los desechos. ¿Y qué y había allí? Por... Sí, Pero Fuego. yo haya una lectura, yo haya un, una lectura esotérica, o si quieres, gnóstica, eh, de eso, y es cuando dice, hay el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos está dentro de ti, no está afuera, es subir a un nivel superior, y yo entiendo que hay de ti, ese castigo que tú dices que se quema, es, Estoy suena muy hablando. duro lo que voy a decir, pero es es un concepto esotérico, es... Eh, tu alma se elevará a otro plano o será quemada, será destruida porque no valdrá para nada. Pero vamos Esas... a ver, ver esos son inventos tuyos que no corresponden. No, responden? míos no, míos no, de la tradición esotérica ya. que se remonta a Jesús y anteriormente. Nada. Y tradición esotérica que para mí y para otros, yo no hablo desde un punto de vista histórico, vamos a ver. Antonio, yo pero respeto ver, profundamente si no tu sabiduría. la historia, que te interesa? No, el mensaje el mensaje está ligado a la Mira, historia eh, Antonio, a mí, es el a mí me deprimiría profundamente debate. haber dedicado toda mi vida a estudiar la figura de Jesús desde el punto de vista académico si todo se queda en letra muerta, en datos históricos y no me aporta ningún mensaje al menos esa es mi visión yo si estoy aquí tocando este y otros temas es como Iker con un entusiasmo, es decir en Teos, Dios en mí con un verdadero entusiasmo con algo que me apasiona y que creo que vale para algo para la gente. Yo te digo que más allá de la letra muerta, creo que hay un contenido, pero digo más. Creo que el mensaje de Jesús se puede interpretar de muchas formas. Tú lo interpretas desde un punto de vista histórico, me vale, pero yo lo interpreto desde otro punto de vista. Eso es lo que las iglesias han reprimido porque han sido ser han querido ser monolíticas. Yo estoy en contra de eso. Bueno, yo te digo que la primera misión de un historiador es dar también el mensaje de Jesús. Claro. Si yo no diera el mensaje de Jesús, negaría una parte del personaje, yo eso no lo discuto. Lo único que te digo, uniendo a lo que afirmaba ahí que es que hay una parte del mensaje de Jesús que solo vale para el siglo I. No te lo he discutido. Y hay que echarlo fuera porque no Como vale para hoy. Como dice Jesús hay que separar. Ahora bien, el la paja del trigo Pero eso no te permite que tú sobre la figura de un Jesús histórico no. luego te inventes unas cosas que no, si él el... bajara aquí no las firmaría. Pero, pero perdona, eh, Antonio, ¿de qué deduces tú de que él no las, firmaría, no las firmaría y de qué deduces tú que la figura del Jesús histórico es tal como tú dices? Sí, podríamos discutir, que no es el caso, si eso, toda esa historia que cuentan, la historia a lo mejor no tiene una base, mientras que los dichos de Jesús que están detrás de la historia sí. Lo esencial en los evangelios es el mensaje, no la parte supuestamente histórica, porque si no, Antonio dime, ¿qué historicidad tiene todas las historias relativas al nacimiento de Jesús? ¿Tienen alguna base histórica? Probablemente tienen muy poca. ¿Cuál? Claro, no, no, pero base dime cuál. Que... Ese historiador dime qué datos ¿En todo el tema del nacimiento de Jesús son históricos? Pues dos o tres. ¿Cuál? Que ¿Cuál nació en el reino de Herodes el Grande, sí. es decir, cuatro años o cinco antes de nuestra era. Que probablemente nació en Nazaret. Tercero, uh -huh. que probablemente nació antes de tiempo. Que Jesús la... nació en el 4 o 5 antes de Cristo. Sí. sí, eso es, Jesús eso es indiscutible. Jesús antes de Cristo, eso uh -huh. es una cosa bastante clara. Sí. Y que... No, no murió y que no murió a los 33 años desde luego no tampoco loimos pero... pero bueno eso no importa ahora sí. para el problema el problema estamos aquí en que yo lo que diciendo es que el mensaje de jesús es importante pero no de esa manera como tú lo dices sino no, sí. y como él se enfrentó en el siglo I a un imperio verdaderamente tremendo él que era una hormiga se enfrentó contra un elefante que era el imperio romano, con una enorme valentía. No solo contra el imperio romano, sino contra eh, la teocracia falsa, o sea, burocracia judía. Porque realmente él hizo frente también a los poderes de su época, de su tiempo. Y no solo eso, sino eso porque para mí defraudó a muchos de sus seguidores que esperaban que él fuera un Cristo o un Mesías, un ungido, eh, guerrero, rey, es decir, o al menos sacerdote, pero del sacerdocio judaico, y realmente me parece que parece como rompedor, y que sus discípulos tardan mucho en comprenderle y le comprenden solo parcialmente. Esa es mi deducción. Ahí hay varias cosas discutibles. Es bastante difícil pensar que un discípulo que está al lado de un maestro muy didáctico, muy, muy buen explicador, como ¿Cómo? es Jesús, por las parábolas, esté aproximadamente dos años y medio y no lo entiendan. Mira, si es verdad eso que tú dices, no, no, la mayoría no, no digo, no de los no discípulos se habrían ido corriendo. Perdona, yo no te entiendo. Dejadme pero... que haga una cosa, uh, Antonio Enrique, porque es que me parece... Yo estoy interesadísimo, de verdad, espero que ustedes también. Y os agradezco una vez más, me gustaría tener este tipo de encuentros de forma más más habitual, porque no se habla de esto con esta claridad y esta vehemencia didáctica, que es muy difícil. Aprovecho, entonces quiero hacer un, un par de preguntas. Soy Enrique, después... ...sobre si el mensaje revolucionario hoy... ...se puede encajar hoy, hoy como no... ...lo es... Hoy? ...ahora me lo cuentas, ¿vale Enrique? ...pero hay una cosa Antonio que usted va preguntarle también... ...y luego continúe el debate, por supuesto... ...y es, tú hablas de ese mensaje revolucionario también... ...en su tiempo... Sí, sí ...y yo te pregunto como investigador que no sé... ...¿era excepcional, es decir... ...era infrecuente completamente... ...es un auténtico, entre comillas, que se me entienda... ...extraterrestre que dice algo... ...que nadie antes ha dicho en la historia... ...es decir, es alguien absolutamente... Eh, individual, único lo que cuenta ¿no? radicalmente no radicalmente no es decir Jesús se encaja históricamente dentro de una serie de pretendientes uh -huh. al trono de Israel que hay entre la muerte de Herodes el Grande aproximadamente uh -huh. el 4 antes de nuestra era y el año 66 durante 65 años hay aproximadamente 11 personas que son más o menos parecidas a Jesús en su deseo de proclamarse el Salvador de ¿Y Israel. ¿Y antes de Jesús? Antes de Jesús están aquellas personas que de algún modo también fueron líderes del pueblo que siempre estaban en contra de la opresión de Israel. Desde eso, los macabeos, al sí, menos. por eso cuando Enrique dice que el reino de Dios es puramente interior y puramente espiritual... No he dicho puramente... No Perdona, no, estoy aplantando. No, pero digo que no he dicho eso. Sí, es interior, has dicho. No, perdona, hay diferentes lecturas. En los evangelios hay diferentes lecturas. Y la lectura que a mí me interesa es la del reino interior. Pero sigue, igual que la lectura que me interesa del Cristo, no es lo que significa Cristo o Mesías, el ungido, sino lo que para mí y para infinidad de cristianos significa en este momento. O sea, no me atengo a la letra muerta, sino al espíritu que subyace detrás y por encima de. Ella. Ahora nos cuentas el, el mensaje hoy, eh, eh, Antonio. Vale, eh, sí. el reino de Dios que predicaba Jesús era un reino totalmente palpable, terreno, poco interior, en la tierra de Israel, llena de bienes materiales. Si ya te lo he dicho alguna vez, el símbolo es el banquete, comer y beber. El símbolo son las bodas es aquí y ahora y una cosa Antonio eh, porque me parece que podemos aprender antes de Jesús, te lo digo ya como sí. investigador eh, antes de Jesús alguien utiliza ese tipo de palabras ese mensaje de amor o ese mensaje de perdonar al enemigo que a mi lo que me sorprende sí también porque, sí ¿Ah? porque está en el, el libro del Levítico hay montones de rabinos que dicen ante todo uno de los maestros de Jesús Gilel el fariseo el, gran maestro fariseo, el gran maestro y decía exactamente lo mismo que luego dijo mm. Jesús no hagas a otro lo que no quieres que te hagas a ti y el libro del Levítico el levítico que es un libro de los más antiguos entre los cinco primeros libros de la Biblia dice amarás al prójimo como a ti mismo ¿qué aporta Jesús en ese mensaje Antonio? ¿En tu intensidad opinión, re... Exacto. ¿cuáles son las claves intensidad. que hacen que cambie el mundo? ¿por qué? intensidad Dar la vida por eso, estar convencido, proclamar incansable, pueblo por pueblo, el reino de Dios está cerca, tenéis que arrepentiros, no hay más remedio. Es la potencia y muchas veces lo que arrastraba a las multitudes no es solamente la verdad de Jesús, sino la confianza y la potencia con la que decía, tenéis que seguirme porque yo os conduzco al reino de Dios. Pero ¿Y quería sublevarles el... contra los romanos? Sí. ¿Para que tomaran la espada y combatieran con los romanos? No, va contra los romanos, porque Pero Jesús... Pero quiere sublevarles, como Vamos lo hicieron otros. Jesús lo que dice es, voy a preparar el terreno con el arrepentimiento interior, de tal modo que Dios intervenga con doce lecciones de ángeles, ¿Mm? barra los romanos y establezca el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces el mensaje se pondría en práctica. O mensaje. sea, no, ¿no pretendía una sublevación como todos los otros Mesías? No estrictamente. No, yo sino, no creo eso, no, no, eh, pero no, no, te no, pregunto. No estrictamente, pero tampoco le hacía ascos a que sus discípulos llevaran espada no, no para nada. defenderse. O sea, no solo Pedro lleva la espada y le corta la oreja, al, claro. creo al centurión, o oh, Amalco, wow. Amalco, sí, Pero, y, sino que Judas Iscariote es Judas el sicario, el que lleva la sica. Bueno, bueno es, es, es, mi, es posible, es posible. Bueno, eso. Antonio lo ha contado y muy interesante, de verdad, para saber un poco hasta qué punto es revolucionario, diferente, eh, en ese tiempo, un hombre que dice estas cosas. Eh, Antonio ha dicho algo que es tremendo, era un gran comunicador, por tanto, un gran, una persona que empatizaba el mundo con él, ¿no? Toca el turno de Enrique para que nos metamos seguro en aguas sí, profundas de debate. Sí, pero me preocupa también Antonio, eso. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, es sí. Pero pero me gustaría mucho que me dijeras Antonio lo he dicho antes, ¿no? Mm. Ah, tremendo, hay una parte del mensaje que sería válida hoy y otra parte que se quedó en su tiempo. Enrique, mensaje hoy, ¿cómo nos vale? ¿Cómo puede valer? ¿Qué significaría hoy? El mensaje sigue teniendo la misma validez separando la paja del trigo. Jesús dice Algo que no es propio, como has dicho muy bien, porque Gilel lo tiene que es un solo mandamiento os doy, amaros los unos a los otros, como se ha amado, un solo mandamiento os doy. ¿Eso sí te parece absolutamente revolucionario y no parangón? No solo eso, sino, vamos a ver, él no es un hombre, eh, digamos, unidimensional, como somos todos, no es un hombre de derechas ni de izquierdas es un hombre que se sienta tiene una tremenda pasión por los pobres por los oprimidos las bienaventuranzas se dirigen en ese sentido pero tampoco le hace asco eh, asentarse a comer con ricos hay mm, o mujeres y hombres ricos que financian su movimiento para mí es un hombre multidimensional es el primer hombre, gran hombre hay otros en otras tradiciones multidimensional que, que más allá de esa derecha e izquierda hacia hacia adelante y hacia arriba rompe los moldes y rompe para mí los moldes no creo en ese sentido de que tal como él se manifiesta y tal como él se siente es como el Mesías que esperan los judíos algo a lo que le tienta por cierto el, el tentador Satán o el príncipe de este mundo o quien sea que en el desierto le tenta a proclamarse como alguien que haga milagros que convierta Eh, las piedras en pan cosa que tiene un significado profundo no, yo creo que él no era lo que esperaban para nada y que el reino que él anunciaba de forma inmediata es decir, ta, si hacemos la lectura literalista y lo malo es que la mayoría del cristianismo es literalista salvo el gnóstico eh, que es diferente lo que interpreta es que el fin del mundo está cerca, está a la vuelta de la esquina es lo que interpretan incluso sus seguidores hubo un fin del mundo ...sí, sólo local... ...el que él había anunciado entre otras cosas... ...no solo se destruye... ...el templo de Jerusalén... ...sino que Israel queda arrasado... ...muy poco tiempo después... ...menos de 30 años después... ...de que Jesús muera crucificado... ...y los judíos son dispersados... ...por todo el mundo... ...Milagros, hombre poderoso... ...entremos en esa en esa zona... ¿no? Que, ...que hemos visto en la encuesta... ...que divide también al público... ...Antonio decía un hombre excepcional... ...bueno, vayamos un poco más allá... ...y nos queda luego la resurrección... ...eh... ...hasta qué punto poderoso, milagroso... ...hombre con poderes no al alcance de cualquiera... ...yo estoy convencido... ...como la mayoría de los historiadores... ...que Jesús era un sanador... ...y que tenía poderes de sanación... ...es decir, de la lectura... ...de leer los evangelios... ...se deduce claramente... ...que hasta sus enemigos tenían que reconocer que sanaba y sobre todo que expulsaba demonios, por lo tanto algo que viene de un enemigo para lavarte a ti es que tiene que ser verdad, pero entonces no me cabe la menor duda de que Jesús era exorcista y sanador de lo que me cabe bastante duda a mí y a otros historiadores por ejemplo que resucitar a los muertos, yo lo pongo en duda, que caminara sobre las aguas, que hiciera una multiplicación de los panes que calmara por ejemplo, una tempestad, yo eso lo dudo. Ahora, era un hombre grande, sin duda alguna, porque para sanar y para expulsar los demonios, es decir, sanar otra vez, porque en aquel tiempo se creía que las enfermedades estaban producidas por los demonios, hay que ser un hombre con poderes excepcionales. Eso no lo niega nadie con dos dedos de frente. Yo estoy completamente de acuerdo en lo esencial, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Inés, Y Antonio, pero más allá de eso además de que era un gran taumaturgo es decir, exorcista y sanador, más allá de eso a uh, los otros milagros tienen otros niveles de interpretación creo que durante o sea por lo que a mí me ha apasionado que son los misterios y el tratar de revivir en mí mismo hasta donde, hasta donde he podido, los misterios uh, lo importante para mí es que la experiencia por la que se puede pasar ahí y no ...me puedo imaginar hasta qué punto la pasó Jesús... Uh, ...puede tener mucho sentido eso... ...de que él viene a rescatar... ...del plano inferior... ...a los que estaban ahí encerrados... ...y les abre la puerta a otro mundo... ...es decir, hay una lectura espiritual... ...pero de el milagro de los panes y los peces... ...y de otros que han mencionado... ...hay una lectura esotérica... ...es decir, un sentido oculto... ...similar al, al sentido alegórico... ...que podría haber detrás de las parábolas... ...es decir, no creo porque hay dos milagros y hay una serie de claves ahí, no creo sinceramente que hubiera esa multiplicación de panes. Se estaba en hablando recetas. en otro lenguaje, por tanto. Se estaba hablando en otro lenguaje. Ahora, ¿podía, desde un punto de vista no racional, sino de lo que conocemos en general, un gran traumaturgo, como al menos eso era él, podría producir una transmutación del agua en vino? Yo no lo descarto. Podéis intervenir en cualquier momento Hablamos de la resurrección Que es lo que el público también estará esperando ¿Qué sabemos de todo eso? Si ¿Sí podéis intervenir en, en cualquier En realidad instante? yo no me puedo meter como historiador en, en la resurrección Es decir, yo como historiador Si ahora mismo cojo los evangelios Una pluma y una hoja en blanco Empiezo a estudiar los evangelios Y pongo, el primer evangelio dice que se presentó un ángel a las mujeres El segundo evangelio dice que son dos el otro no habla de ángeles. En la resurrección un evangelio dice que Jesús se presentó a las mujeres y en otro Lucas dice que se presentó a dos discípulos en Emmaus. Y empieza a haber una serie de contra, eh, contradicciones. No, no contradicciones, visiones no, no, contra, distintas. No, no, perdona. Hombre, en todo se habla al menos de una mujer, en otros de dos mujeres, en otros de, no, de, de dos De contradicciones mujeres. palmarias. Un evangelio dice que la primera aparición de Jesús... El Evangelio de Juan fue a María Magdalena, ¿sí, ¿sí o no? Sí, y claro, el es el Evangelio esotérico. Vale. Si quieren, luego hablamos de por qué es el esotérico Juan qué sentido tiene Juan ¿Qué sentido tiene? no, San pero la contradicción Pedro. venga, no te vayas por, otro, no, no, por otras vías es que es el es que se es, es, es el evangelio esotérico el de Juan pero que no vamos por ahí te estás Antonio, escapando de no, lo que no, yo no, estoy no, diciendo no, no me estoy escapando porque, porque lo que todos escriben es que Jesús primero resucita segundo, cuando le ven los que le ven no parece él está en un cuerpo distinto que es bastante extraño Eso es el y luego que después de esa resurrección les trae otro tipo de enseñanza y después hay una desaparición. Asciende, como han ascendido cientos de grandes maestros o personajes en la historia, en la tradición judaica, por supuesto, Moisés y Elías, cuanto menos, menos sabéis... que mueren y resucitan. Un ya ¿No? sabes que tenemos muy poco tiempo, Antonio. No, Antonio hablaba de la resurrección que no había pruebas, ¿no? Evidentemente, históricamente... No hay pruebas no ha hay, Hombre, no, por supuesto que no hay pruebas. Pero, pero una cosa, Enrique, aunque ¿Eh? sea... Estamos ya en los minutos finales, finalísimos. Antonio, tú me hablas de unos cronistas de su tiempo, de unos periodistas de su tiempo... Eh, no. Bueno, de unos cronistas que, que hacen una especie ¿Hablo? de... De unos biógrafos de Bien. Jesús, 40 años después, eso que es. tienen un interés religioso ante todo. Perfecto. Y que hablan de un mismo acontecimiento, pero variando cosas, ¿no? Mucho Y para con, ti eso es sospechoso históricamente. Sí, total. lo es Entonces, ¿qué pasó? Le preguntamos a Antonio y luego a Enrique. ¿Qué pasó? No lo sé. Como historiador, no lo sé. Solo puedo afirmar que los primeros cristianos creían firmísimamente que Jesús resucitó. Eso sí lo puedo afirmar como historiador. Yo quiero responder directamente a tu pregunta, y que Tú dices qué es lo que pasó allí. Honradamente decimos, no lo sabemos. Pero leyendo las fuentes, aunque contradictorias, e intentando sacar la verdad de lo que dicen los textos antiguos, probablemente lo que pasó fue que ese personaje... Jesús impactó de tal modo, en sobre todo en las discípulas, que ocurrió algo parecido como cuando una mujer se le muere un hijo muy querido o un marido muy querido que al día siguiente y al otro de repente dicen, mi marido está al lado, mi marido o sea, me habla, mi, marido me habla. mi hijo todos. está aquí y resulta que de esta manera un grupo, sobre todo de, de mujeres, empieza a estar totalmente convencido de que a pesar de la muerte Jesús está vivo entre ellos. Me has ofendido mucho Antonio, ¿crees el... que el cristianismo viene de un grupo de mujeres histéricas Oye, que alucinan inconfortablemente alucinaciones? Hombre, es es, eso es. Oh. Perdona, déjame terminar de una vez. Y ese, y ese y esos textos indican que probablemente empieza ahí y que rápidamente los hombres se dejan convencer por las mujeres, pero quienes crean verdaderamente el cristianismo, que solo nace después de la muerte de Jesús, son aquellos que hacen todas las afirmaciones sobre Jesús, que según la tradición no son mujeres, sino hombres. No me digas... O sea, hay yo una alucinación dicho... colectiva y luego no. hay otra segunda alucinación colectiva. En, en es absoluto eso. he dicho eso. ¿Ah? He dicho que los textos apuntan... ...a un fenómeno de creer que Jesús está vivo. Y yo como historiador es lo máximo que puedo decir. Ni hablo de alucinación, Dios me libre porque no sé, ni hablo a, tampoco de una segunda alucinación. Digo que los textos apuntan hacia ahí, pero que el nacimiento del cristianismo no es obra de mujeres, sino de varones. Sí, Enrique, es un problema. final. hay eh, Muchos finales, porque yo le tendría que preguntar a Antonio Piñero... ¿Qué, ¿Qué significa para él si, si Jesús era hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Hijo del hombre. Es un debate muy largo. Eso para es mí, para otro día. Para, para mí, día. Lo, efectivamente. Para mí, el final es que por encima de cualquier discrepancia, lo importante es qué significa Jesús para uno mismo. Mira, hay un novelista español importante, Ramón Sender, que escribió un libro que se llamaba Ensayos sobre el infringimiento cristiano. Y él comparaba y veía como diferentes episodios de la vida de Jesús se repetían en muchas tradiciones había muchos crucificados en todo el planeta, había muchos que resucitaban que nacían en una cueva, etcétera, etcétera y la conclusión final de este hombre sabio, al que tuve la oportunidad de conocer era, lo importante para mí de todo esto es que, aunque no hubiera existido Jesús la síntesis que da el cristianismo es la mejor síntesis religiosa y espiritual posible para mí lo importante es el mensaje que Jesús el Cristo más allá de su significación histórica significa para mí y para tantísima gente y que no es para nada una espiritualidad muerta sino que puede dar lugar a un renacimiento y a una conversión por supuesto ...más allá y por encima del Vaticano... ...y de tantas otras iglesias e instituciones... ...que han pervertido su mensaje. De verdad que es un auténtico honor... ...hacer el programa con vosotros, aprender... Eh, y, ...y bueno, mmm, ir haciendo ese libro paralelo, ¿no?... ...también misterioso y apasionante... ...entre la historia pura y dura, pero... ...creo que muy valiente... ...con auténticos mazazos, como ya ha dado, en mi opinión... ...Antonio Piñero... ...y esa espiritualidad, ese... ...el mensaje en nosotros... ...y esa visión revolucionaria... ...de Enrique de Vicente... ...yo espero aprender mucho más con vosotros... solo puedo decir eso... ...y que la audiencia nos acompañe... ...gracias, gracias Antonio... ...maestro gracias... ...gracias, en un domingo de Ramos... ...y ahora... ...también recibimos... ...a unas invitadas de excepción... ...cómo contarlo, cómo analizarlo... ...verán, hospital adentro... ...ustedes lo saben, ocurren muchas cosas... Hay una conjunción de energías, de fuerzas, la vida, la muerte, pero también aparece el misterio. Habéis escuchado muchas historias de apariciones, de presagios, de premoniciones, cuestiones que siempre son un tabú, que no se cuentan habitualmente. Aquí va a haber profesionales que se atreven a contarlo, profesionales en activo, a contar cosas como estas. ...y les confesaré que yo estoy muy contento... ...me van a entender enseguida, ¿por qué? ...porque va a ocurrir algo, yo lo sé, yo lo sé... ...no solo en los hogares de este país... ...sino en muchos centros hospitalarios... ...yo estoy convencido, estoy seguro... ...de que muchas personas... ...da igual la provincia, da igual el lugar... ...muchas personas que... ...que tanto hacen por nosotros, ¿no?... ...que muchas veces eh, nuestra vida está en sus manos... ...que salvan tantas vidas que yo creo que no puede haber... ...mejor misión, ¿no?... ...en la asistencia de uno... ...pues muchas de esas personas... ...dentro de unas horas mañana... ...están hablando en esos centros... ...donde la vida y la muerte están tan... ...próximos en ocasiones ¿no?... ...de fenómenos que les ocurren... ...que les pasan... ...¿qué pasa?... ...que es muy complicado... ...muy difícil lo sabemos... ...que personas que trabajan... ...en el mundo de la enfermería... ...enfermeras que están viviendo... ...constantemente... ...esa gloria y ese drama... ...que consiste el trabajo en un hospital... ...pues cuenten abiertamente... ...oiga es que a mí me ha pasado esto... ...pero sabemos desde hace años... ...que hay miles de casos... ...y hablo de nuestro país constantemente me encuentro con profesionales de la salud que me cuentan lo que ocurre en determinados lugares y hoy tenemos aquí a cuatro valientes y ustedes pueden pensar, bueno, pero pero no se les ve están viéndolo, no se le ve el rostro porque son cuatro valientes que continúan en su actividad y que gracias a la labor de un gran amigo, un investigador, Raúl Sacrés están hoy con nosotros para contarnos de vida voz lo que han vivido y quizá lo que interpretan de todo ello Y yo creo que es una vez más una pica en Flandes, una vez más un esfuerzo por abrir la conciencia, porque esto pasa, esto ocurre, y esto no solo se puede reducir, pienso humildemente, al ámbito de las alucinaciones, los mitos, las leyendas. A veces las leyendas y las historias que se cuentan resulta que tienen una base real, porque mucha gente las está contemplando con sus propios ojos. Así que lo primero que voy a hacer es saludaros y daros eh, las gracias por estar en esta mesa, que sé que no es sencillo, gracias a las cuatro, de verdad. Muchísimas bien, gracias, gracias por estar aquí en Cuarto Milenio eh, Porque no es sencillo, repito No es sencillo contar experiencias Que en un primer impacto tienen que ser tremendas no Tiene que dar, franco, miedo Tenemos a María con nosotros Y María vivió una de esas experiencias Que si la cuenta un guionista O la cuenta en una película de terror Encaja perfectamente Y tiene que impresionar Que tú estés en tu trabajo Y que te encuentres con cosas que, que francamente parecen increíbles no Cuéntanos un poco, te escuchamos Bueno, yo empecé a trabajar y a los, la primera semana, la segunda, oí que me llamaban por mi nombre. Estaba en un, en un espacio donde no había residentes, no había personal y me extrañó. ¿María? pasa que a la siguiente semana me volvió a ocurrir lo mismo y, y bueno cuando empiezas a compartir cosas que pasan con gente que trabaja contigo aunque sea un tema tabú pues te das cuenta de que no o sea que que no era algo que fuera personal mío con, con mi familiar no como la... voz puedes explicarnos sigue sí es complicado ¿eh? pero pero ¿qué? era una voz como de una persona normal y corriente ¿Surgía por algún pasillo te llegaba clara era una voz clara y dulce a la vez no me, no me dio miedo, porque de hecho yo la asociaba con un familiar mío que había fallecido, así que no, no sentí miedo. Y bueno, a raíz de aquí yo también estuve estuve como más abierta al tema, y, y fui fueron pasando los días y fueron ocurriendo más cosas. ¿Cómo cuáles? Eh, la, bueno, en una zona donde se trabaja, en donde, bueno, la, la zona inferior... De, del, del recinto es una zona donde hay muchos cambios de temperatura frío, calor cerca del lugar de las cocinas eh, sentía frío cuando es un sitio donde hay normalmente hay calor las puertas se abrían y cerraban pero eso lo contemplabas tú perfectamente no con la naturaleza de la que estamos hablando ¿no? es decir, puertas que no tenían por qué ni tienen ningún sistema para se abrían y cerraban delante de tus ojos sí. que se comentaba o, o cuando a alguien le pasa esto como lo comentan no sé, sus compañeros a sus superiores que se dice se tiene vergüenza que en ocasiones creo que es algo que puede compartir gran parte de, del público no dice, me ha pasado esto yo lo he visto pero como lo cuento vergüenza no pero asusta que no te entiendan entonces no sé por qué se porque lo, lo compartí con dos tres personas que justamente fueron las personas que también pudieron presentir alguna cosa ...entonces yo no sé por qué acudí a ellas... ...y ellos también habían visto cosas similares... ...en el mismo centro... Sí. ...como cuáles, ¿se podrían contar? ...pues cosas muy parecidas a esto... ...o compartir también a lo mejor el, el hecho de ir andando... Por, ...por según qué pasillos... ...y poder ver como una... ...no siluetas ni rostros, pero sí luces... ...como una especie de energía que entraba hacia una habitación daba la casualidad de que en esa habitación luego el, el, el residente que estaba fallecía al día siguiente o durante esa semana ¿Cómo se interpreta eso? Eso también es complicado, pero alguien cuando ve, por ejemplo, esto de la luz y que se mete dentro de una habitación y digamos que la muerte ocurre poco después... Para mí es una alerta, una señal, totalmente. ¿Hospital adentro? Eh, hay más personas que viven estos fenómenos, que están acostumbrados a estos fenómenos, pero tú has pronunciado la palabra tabú, es un tabú todavía hablar de eso. Sí. ¿Por qué? ¿Qué temor hay? Pues yo realmente no lo sé, que no sé qué temor hay quizá la, a la incomprensión vamos a hablar con Paula a ver si va en esta dirección o que nos puede contar bienvenida gracias Iquera gracias por estar con nosotros gracias. Eh, gracias te veo impactada e incluso emocionada un poco hablando de, de este tema no es decir yo creo que te toca muy profundamente también por cuestión biográfica y demás es que yo yo, yo esto lo he vivido lo mismo yo, yo he vivido lo de la luz lo, lo de la luz sí sí sí sí salir del ascensor ...en la planta... ...y entrar en una habitación... ...esto lo he vivido yo... ...esto lo he vivido yo también... ...y ocurre lo mismo que contaba ella... ...sí, sí. es como una premonición... ...sí, no sé por como qué... ...como una premonición... ...y esa luz... ...tú lo has descrito perfectamente... no ...yo creo que esto... ...esto yo no lo sabía exactamente... ...el, el asunto de las luces... ...que me parece... ...tremendo... ...y la conexión que hay... ...tú dices... ...no es una luz normal... No. ...¿cómo podríamos explicarle al público... ...la diferencia que hay entre esa luz... ...y que no pueda ser... ...los más racionales... no ...los más escépticos pueden decir bueno la luz desde la calle, un no sé qué no, es como, como si fuera una masa de luz pero una luz fuerte una luz que no es de bombilla una luz que no es de neón es como una luz fuerte, muy fuerte y muy blanca y entonces yo lo he visto y que entra en una habitación sí. se habla también entre los compañeros en ocasiones de esto, no es una cosa individual, hay más personas que lo sí. han visto sí. Sí. en mi hospital, sí sí Y cuando, cuando una de estas veces, yo también he visto lo que nosotros llamamos el enfermero de la bata blanca. Pero claro, al principio te quedas muy quieta. Pero yo una vez lo seguí hasta, porque salió de un pasillo y se metió, se metía siempre en el almacén. Yo una vez lo seguí hasta el almacén y, y tampoco desapareció. Había mucho frío, pero no había nada más. Pero Pablo, me estás hablando de algo como si... Mm, ...gran parte del mundo... ...¿no? del hospitalario supiera de estas cosas. Bastante gente, sí. Sí. Sí, sí, bastante gente. Un sí. señor que parece un médico, un enfermero. Sí, lo conoce mucha gente. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Aparece de repente? ¿Aparece sí, en un lugar concreto? Sí, de noche, de noche. Aparece siempre en un anexo... ...de neurocirugía... ...y, y entonces sale siempre... ...de, de un pasillo... Y, y se mete en el almacén ¿Se comprueba en el almacén y no hay nadie? No hay nadie Que esto son palabras mayores es decir, eso, o sea, eso es verdad, esto es así ¿Y alguien ha podido investigar o saber si ocurrió, cómo puede pasar Nad la muerte de alguien? Nadie se atreve, parece ser que sí, que fue un, un enfermero que murió allí de forma traumática eh, Tú has vivido varios fenómenos, como nos cuentas Eh, alguno más que pueda rescatarnos en tu, en tu experiencia a mí por ejemplo lo que sí me ha pasado es como explica mi compañera eh, ir a buscar medicación a un pasillo de noche y que me llamen por la espalda por mi nombre y la voz yo la he reconocido de pacientes muertos uno de ellos era un paciente conocido claro no voy a dar el nombre pero que yo lo tenía detrás Yo lo notaba que estaba dentro después de, su fallecimiento, sí. un... de sí, ese fallecimiento, soy Sí, dos tres días he ¿eh? no más, no, no, no más. Y te llamaba por tu nombre. Sí. Pero con, con voz dulce ¿eh? también. No, no te asustaba, pero claro, lo oías detrás por la noche ahí, yo iba a buscar pues la medicación y que te diga. Tu nombre y así, pues claro, te da un poco de cosa. Puede pensar alguien y no podría ser una alucinación auditiva algo por ese estrés, esos tremendos dramas que vosotros de encontráis. ¿Qué les dices? Puede ser una vez, pero varias veces... Mmm, ...no. Varias veces, no. ¿Se acaba uno acostumbrando a vivir con estas experiencias? Sí. Sí. Y te acaban acompañando... Y, ...y bueno, pues vives con ellas, sí. ¿Se puede dar incluso un mensaje... ...aunque esto da miedo en un primer impacto, yo lo he dicho... ...cuando hemos comentado los dos primeros casos... ...pero se si puede dar un mensaje incluso esperanzador... ...porque esto significará algo... Yo creo que sí, yo creo que sí, porque incluso yo la sensación que tuve de cuando me hablaban por la espalda Era hasta de que me daban las gracias Te soy muy sincera, hasta que me daban las gracias, porque su tono de voz era, pues eso, como como como de agradecimiento, como conciliador, como dulce, como... Yo, yo tuve esta sensación Pues qué bonito es quedarse con eso De verdad que sí Qué bonito, vamos a seguir hablando con profesionales que nos cuentan su historia, su relato y qué difícil es que esto ocurra en la televisión. Diana nos acompaña. Hola. Hola, Diana. Cuéntanos, te escuchamos. Imagínate, pues con toda la expectación porque ya no sabemos qué más vamos a escuchar, pero que en el fondo es el eco de una cosa que parece que siempre ha estado ahí, seguramente desde que en los hospitales, ¿no? Y desde que se cura, se enferma, se sana, se muere en un sitio. Cuéntanos tu historia. Hay un paso de día vamos a, a hacer el aseo de, de una paciente, una habitación donde habían dos camas. La señora de la primera cama pues no estaba muy bien, lo con suero, oxígeno y más detalles. Bueno, estábamos la, la cortina para proceder a hacer a la señora de al lado y entonces me tocaban la espalda. Cuando estábamos ahí... ¿Me tocaban. Me dieron tres toques en la espalda. Entonces la inercia fue decir, haría hasta el momento... Pero claro, conforme lo dije, y me di cuenta de que ella no podía haberme tocado la espalda, no llegaba a mi espalda. Miré a mi compañía le dije, me han tocado me han tocado la espalda. Y ella me dijo, la cortina ha hecho así. O sea, ella estaba blanca, entonces giré la cortina y había sufrido, se puso mal. Entonces, bueno, corrimos, llegamos al médico, la estabilizamos, se derivó a otro hospital y fue como, que me ha tocado, no? O sea, ella me decía, es que la cortina ha hecho así, o sea, alguien te toca la espalda. Nos quedamos petrificados, la verdad. Es como si... ¿O se puede interpretar como un aviso? De... Sí. Realmente avisaron de que si no llegamos a abrir la cortina hubiera fallecido. Esa mujer tuvo ahí un guía o un an... algo, que me avisó para que pudiéramos ayudar. No es algo que hables mucho, es que la gente te trata como si estuvieras un poco... Pero sin embargo, seguir, otros compañeros y compañeras también sí, han vivido cosas sí. No es que hablemos de personas que alguien puede pensar Oiga, es que esta chica es muy excepcional Ya sabemos que hay diferentes grados de sensibilidad también Y que no todo el mundo tiene sensibilidad Pero yo creo que hay que caer la lanza porque Otras muchas personas igual con menos sensibilidad también lo notan También viven estos fenómenos Cuando pasé de noche, eh, pues había una ala cerrada Y una noche me faltaban ropa Pensé voy a ir a mirar Me daba miedo ir o sea, algo que me dijera que no fuera ahí. Entonces luego pregunté, entonces sí que me contaron. Dijeron, pero ¿por qué tal? Digo, no sé, pero mejor no voy porque me es desquemaba miedo. Entonces sí, en ese ala o se habían encendido timbres, se habían encontrado camas en el pasillo. Esto es muy interesante, sí. porque yo he escuchado estas historias eh, más de una ocasión. Es más, Diana, la gente intentaba no pasar, se iba para otro lado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo había en pleno pasillo sin ningún movimiento donde no había que haber nadie movimiento sí. de cosas tan pesadas como camas sí. sí sí, sí ¿y cómo se quedaban los médicos vosotras mismas cuando eso ocurría? no, es que sin más se recoge, punto si a ti te da miedo ir a una planta donde suelen suceder cosas te cambian pero no se habla me da la impresión de que con otras profesiones también ocurre esto. Por ejemplo, a otro nivel, de acuerdo, pero las personas que tienen que estar custodiando sitios en la noche. Hemos tenido aquí muchos testimonios. Y dicen, es mejor no hablar, porque lo más seguro es que te trasladen, o que no cuenten contigo de nuevo, o imaginaros alguien, que depende de la seguridad, en este caso la salud de los pacientes de vosotras, pues qué se puede decir, ¿no? Qué puede ocurrir. Pero también me hablas de otro fenómeno, que es llamadas... ...desde habitaciones donde a lo mejor... ...ya ha fallecido el paciente y no hay nadie... Mm. ...eso lo habéis vivido... ...sí, sí... ...y vas, y bueno, no vas porque sabes que está vacía... ...pero bueno, sin más... ...apagas el timbre y ya está... ...las anomalías, yo os lo pregunto a todas... ¿eh? Eh, ...de las llamadas, por ejemplo... ...que es que yo es de las primeras cosas que escuché... ...digo, no, no puede ser... ...se enciende una habitación... ...y esa habitación sabéis perfectamente... ...que ya está desocupada por desgracia por una muerte... ...también he escuchado, parecido lo de la luz... ...historias de visitas, de personas que creen que han tenido visitas poco antes de morir pero eso lo vamos a contar después de saludar a Elsa que es nuestra última invitada, no por ello menos importante por supuesto porque ella también ha tenido experiencias y la verdad con muchísimo que esté con nosotros bienvenida Elsa, gracias muchas gracias a vosotros nos cuentas, te escuchamos con la máxima atención tú creo que además tienes una visión de un lugar como de una especie de altar si no me equivoco ...y que eso te llama mucho la atención y que te conduce de nuevo a conocimientos que, que pueden parecer un poco tabú... ¿no? ...efectivamente, yo el primer día que entré a trabajar en este centro... ...la cuestión me tenía que pasar el auxiliar el parte del turno de noche... ...y él um, estaba en una habitación con toda um, muy... una habitación muy chiquitina... ...con todo lleno de santos y de velas y yo pensé, este lugar como que me daba un poco de miedo a mí al entrar... ...y me dijo, lo apagó enseguida, empezó a quitar las estampas de los santos y me dijo, con el tiempo te enterarás de aquí lo que pasa... ...entonces a mí la verdad sí que me sorprendió el lugar porque era un poco triste, era una residencia geriátrica y así sigue estando todavía en funcionamiento... ...y con el tiempo fueron sucediendo cosas... Una de las cosas que a mí quizás me ha impactado, no el versantos en una habitación con, es, con velas, pero sí que me han sucedido cosas que a mediodía, sobre todo un fin de semana, que estás 14 horas trabajando, comiendo con un compañero, um, él leyendo um, un periódico y yo pues con el móvil o con el ordenador para entretenerme la hora que teníamos para comer, en la, en la mesa de al lado se nos cayó una ventana. Y no era un día de viento, ni de frío, ni de lluvia, se nos cayeron los cristales. Y automáticamente la puerta se abrió, sola. Entonces, claro, a mí me sorprendió y me cogió un poco la verdad de miedo. Hombre, y, ese, ese, esa diferencia de encontrarte con tan de sopetón... Es que fue de golpe. Y hablamos de una cosa que tantas veces hemos relatado a otros testimonios, en otras casas, en otros lugares, pero que hay que verlo, ¿no? Si hay una puerta perfectamente cerrada... ¡Pum! Se abre sola y automáticamente fue rotura del cristal, se abre la puerta y entró como un viento, una brisa, pero no era viento, era como, como, ni siquiera era como una corriente de aire, era como una presencia... Entonces, claro, yo me quedé como muy sorprendida, yo cogí, me dejé el plato y le digo le dije a mi compañero, dice, ¿te acostumbrarás? Y le dije, ¿a qué? Y la puerta se cerró, yo la cerré manualmente, miré al pasillo, no había nadie, me quedé sorprendida. Cuando se volvió a abrir, cogí y dije, yo me voy, yo me voy, porque en aquel lugar sí que es verdad que la zona de vestuarios y de, y de cocina... ...estaba en planta... ...en la planta inferior... ...y sí que había relativamente... ...pasabas de una zona... ...una temperatura... ...normal... ...a una zona helada completamente... ...entonces esto esto te sorprendía... ...los mismos residentes... ...que vivían en el piso de arriba... ...te contaban... ...te contaban cosas... ...y eran residentes... ...gente de la tercera edad... ...que probablemente tenían impedimento físico... ...es decir, al caminar, al deambular... ...pero que de cabeza, cognitivamente... ...estaban bien... Cosas ...te contaban cosas... Cuales. Hombre, pues en el lugar donde trabajamos A nosotros, yo la quise grabar con el móvil Fue curioso, no pude Porque la imagen se distorsionó Y entonces no había nada Pero nos contaban la Que veían una niña pequeña Una niña pequeña deambular por los pasillos Y te la describían Con un vestido blanco Con unas trenzas Incluso las trenzas a cada lado de trenza Llevaba un lazo rojo Y la niña invitaba a los residentes ...a jugar a la pelota, a participar con ellos... ...y muchos... ...y esto era la tarde-noche... decir que no eran turno de noche sino tarde-noche... o sea, cuando los poníamos a, a dormir... ...que eran sobre las seis, siete de la tarde, ocho... ...y te decían... ...es que me está invitando a jugar con ella... ...¿no lo ves? Y sí que es verdad que a veces durante la noche... Es decir, ...cuando pasaba, venía el turno de noche... ...antes de llegar el turno de noche... ...oías las voces, yo las he oído... ...de una niña jugar... ...tiempo vas cogiendo confianza con los compañeros... ...entonces los compañeros te empiezan a contar cosas... ...que les han sucedido a ellos... ...y dices bueno, aquí a mí también me están pasando cosas... ...que realmente las compartes pero con un poco de miedo... ...en este caso sí si, si vemos tu impresión también... ¿no? ...ese miedo se va mitigando cuando uno ve... ...que hay otros compañeros que comparten... ...que no te están pasando a ti sola... Eh, ...y al final los encontráis como digo siempre con un muro... ...que os obliga a tener mucha precaución... ...eso se queda siempre de hospital adentro, ¿no?... ...o de centro... ...del centro para adentro... adentro. ¿no? ...del centro para adentro y se habla relativamente muy poco... ...y cuando habláis con compañeras de otros centros... ...bueno, como ocurre esta misma noche, ¿no?... ...pero de otros sitios, en algún tipo de... ...más todavía, o sea... Eh... ...serán pocos los centros en España, me imagino... ...donde sí, no hay algún tipo muchos, de historias ¿no?... ...que hay muchos centros en España que tienen mucha historia... ...en el lugar donde yo trabajaba era un lugar centenario... ...y había sido un hospital de pobres... ...y sí que es verdad, de gente marginada... ...que es un hospital de mucho dolor... ...es un centro geriátrico donde hay mucho dolor... ...porque allí la persona que está... Mmm, ...si se va, se ingresa al hospital... ...y si no, mmm, pues por desgracia fallecen... ...y sí que es verdad que cuando aparecía la niña... ...que los invitaba a jugar... ...muchísimas veces al cabo de muy pocas horas... fallecía una persona... ...y era curioso... ...la figura de la niña te la describían totalmente... Es ...personas que, que estaban yo... muy bien... ...lo había escuchado en alguna ocasión, en otros centros, ¿vosotros habéis encontrado algún fenómeno de ese tipo? Sí, yo lo mismo que mi compañera. ¿Lo mismo? La niña, de unos 8 10 años, la descripción, dos trenzas, y juguetona, pero sin, sin ir a molestar en ningún momento. Personas que te lo contaban con toda la confianza, que la habían visto poco antes. Sí, de... lo que pasa que a mí me lo han contado personas que... Bueno, el propio residente, ...en momentos cuando hacen el pico alto antes de fallecer. Entonces, luego daba la casualidad que esa persona fallecía. Acabas de dar una clave muy interesante, lo del pico alto, ese nombre... Yo no... ...pero se habla, ¿no?, de esa especie de, de canto del cisne, ¿no?, o de mejoría justo antes... ...y en esa franja de mejoría a veces cuentan cosas, en esa lucidez, ¿no?, ...cuentan cosas que os impresionan porque va por ahí... no ...por apariciones... ...o que han estado con otras personas que no pudieron estar... ...científicamente muchas veces se alude a... ...bueno, serán procesos alucinatorios... ...procesos de premuerte... ...¿qué opináis? y podríamos acabar ahí... no ...es decir, ¿creéis que científicamente esto tiene explicación? ...que científicamente esto pueden ser cuestiones de personas... ...que están ya casi al borde de la otra orilla... ...o que realmente hay misterios que no tienen nada que ver... ...y que se producen en los hospitales... ...¿qué opináis? Yo creo que están próximos al más allá y por eso reciben quizá algún tipo de visita sí. o de premonición. ¿De acuerdo? Sí. Sin dudas. Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda alguna. Yo pienso que es alguien de cercano a ellos que les acompaña en su viaje. Cercano, en su Incluso que los vienen a buscar. Que los vienen dicho, a buscar. los cuatro. Para los cuatro dicho lo mismo, ¿eh? sí. Ellos sí, sienten bien. en esa lucidez, esto es bonito también, ¿no? Empiezan a hablar y ahí está la doble opción. Usted piense que es una alucinación, que dése con eso. ¿O que realmente en ese último momento Las personas todavía con ese golpe de lucidez Hablan de seres queridos que vienen a por ellos Seres eros. queridos que vienen a por ellos A acompañarlos en este viaje Sí señor Os lo habéis encontrado eso en varias ocasiones ¿No? Eso ocurre Pues fijaos, yo pienso Que ante unos fenómenos que dan bastante respeto Que dan bastante miedo Pero contra, con vuestra valentía hemos podido aquí reproducir Para causar ese debate Voy a poner ahí las vías de contacto porque mañana mismo recibiremos un sinfín de mensajes de personas que de alguna manera se solidariza con vuestra valentía ¿no? y, con, y con lo que habéis contado pero es que han salido grandes mitos para algunos, verdades para otros del mundo de lo que pasa hospital adentro y me gustaría quedarme con eso con las personas, al margen del miedo del terror de lo que puede implicar con las personas que en el último instante y nos lo cuentan cuatro profesionales del mundo hospitalario, ven a esos seres que como has dicho muy bien ...parece que son guías o que les acompañen en el viaje... ...y eso resulta reconfortante... Mucho. ...y creo que es un buen ...es una ayuda... ...para ellos y para casi todos... ...para todos... Eh, ...os agradezco muchísimo la visita a las cuatro... ...he estado encantado con vosotras... ...yo creo que la audiencia también... ...y ojalá eh, haya un día... ...donde sin ningún tipo de problema... ...esto se pueda hablar... ...y que haya cientos de casos... ...y que en los hospitales luego... ...a nadie se le tome por raro... ...a nadie se le tiene por fantasioso... ...simplemente son personas valientes... ...que están contando lo que ocurre... ...aunque la sociedad en su conjunto... ...no quiera verlo... ...os agradezco muchísimo, gracias a las cuatro de verdad... ...por Muy la visita, gracias. hemos a aprendido vosotros. mucho, gracias. Gracias, gracias... ...nosotros continuamos, ¿eh? yo creo que aquí hay que hacer una pausa... ...para reflexionar... ...porque sí, hay casos aislados y hemos contado muchas cosas... ...pero cuatro profesionales en activo... ...que nos cuenten... y que esto pasa... ...a ustedes, oiga, esto pasa... ...pero el hombre de la bata blanca... La niña de las trenzas, la luz que se mete en la habitación, la mano que toca para avisar de que algo va a ocurrir, el nombre susurrado a la espalda, claro que pasa, claro que pasa. Eso no puede haber duda ya. Ahora depende de ustedes. Cada uno tendrá su propia verdad y nosotros, por supuesto, la vamos a respetar. Continuamos, como siempre, con muchos más contenidos en Cuarto Milenio. Pues sí, tengo que decirlo, tengo que decirlo. La sección del Hombre del Búnker, Diego Marañón, se está convirtiendo en un clásico. Las recomendaciones, las aplicaciones, las webs. Ustedes acuden en masa después a lo que él dice. Se ha convertido en un pop de lo digital y eso es muy bueno. Aunque requiere de una gran responsabilidad. Un abrazo muy grande a Odín, la hija de Félix y la fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Nos contaban con emoción también, ¿no? La inmensa cantidad de personas descargando los cuadernos de campo que él recomendó hace apenas 15 días. ¿Qué trae hoy? desde su lugar secreto en la costa Cantábrica. Diego Marañón, buenas noches. Muy buenas noches Iker, pues te traigo algo muy curioso, porque seguro que muchos de los que ahora nos están viendo en sus casas son usuarios de Twitter y seguramente que desde hace unas semanas han ido viendo cómo esa red social se llena de fragmentos, de detalles, de imágenes de grandes obras procedentes del Museo del Prado. Algunos de ellos se preguntarán a qué se debe, ¿no?, esta repentina fiebre por por lo artístico en esa red social. Pues bien, la respuesta se llama Second Canvas. ¿Qué es esto? Es una aplicación que acaba de salir, que está causando auténticamente furor en esa red social, y cuyo objetivo es unir eh, los grandes tesoros que tiene esa pinacoteca, el Museo del Prado, con la capacidad de interacción que tiene Twitter y otras redes sociales. Eh, ¿Por qué? Para, pues, para que nuestra experiencia ahí, en esa pinacoteca, sea muchísimo más provechosa. Hay que decir que no es la primera vez, Iker, que el Museo del Prado eh, se lanza a esta serie de aventuras y a estas alianzas con las nuevas tecnologías. Todos sabemos que hasta ahora existía una especie de Google Earth, con el que podíamos entrar no y navegar por distintas eh, redes eh, por distintos eh, pasillos ¿no? de, este, de este museo y ver algunas de sus grandes obras eh, ahora por poco más de 3 euros sí que tenemos la opción de disfrutar en alta definición de eh, 60 pinturas y de otras 14 en ultra alta definición, es decir, en formato gigapixel, ¿qué te parece? ¿a qué te suena? Todo esto? Gigapixel y ultra gigapixel. alta definición, pues la primera vez es que lo escucho eh, hablando de, de cuadros de arte. Vale, ¿cómo se emplea? Y desde luego, ¿qué obras, ya es por dónde voy, qué obras sí. que tienen misterio, obras mágicas, obras de pintores extraños o geniales en su conexión con los enigmas? Nos vamos a encontrar ahí. Bueno, pues como te digo, estos cuadros en formato gigapixel, hay 14 de ellos en este formato... ...y algunos de ellos te van a sonar ligeramente, son de gente que está empezando. Las Meninas de Velázquez, el autorretrato de Durero, por ejemplo, los fusilamientos de Goya... ...el sueño de Jacob, de José de, R de Rivera, el caballero de la mano en el pecho del greco... ...o incluso, pues maravillas entre las maravillas, como el jardín de las delicias, ¿no?, del Bosco. Eh, por cierto, que si queremos echarle, por ejemplo, también un vistazo a la famosa Yoconda del Prado... ...que dio tanto que hablar hace no tanto tiempo también podemos comprarla aparte y eh, fíjate en este momento esta aplicación está disponible en la App Store no pero los usuarios de Android que no se preocupen porque nos prometen que antes del verano también va a estar disponible para esas plataformas cada cuadro de estos que te he dicho tiene su propia ficha detallada Iker hay enlaces para ampliar la información en algunas obras destacadas esto es curiosísimo han implementado una opción que es ver a través de una especie de rayos X o de rayos infrarrojos Para ver los bocetos que se esconden debajo del cuadro original Esto está súper bien eh, Podemos compartir esta experiencia, como te digo, en Facebook o en Twitter Y la aplicación tiene otras ventajas Por ejemplo, la podemos descargar, podemos descargar cada cuadro a nuestro dispositivo Y toda su información para acceder a ellos cuando no estamos conectados a Internet Y además, y esto me gusta mucho, han pensado en el aspecto educativo Eh, podemos conectar el iPad, por ejemplo, a nuestro televisor o al proyector de un colegio y ver estas obras mientras interactuamos con ellas a través del super zoom que incorpora. Imagínate, Iker, lo que esto supone a la hora pues de enfrentarnos a una clase de historia del arte, ¿no? en eh, Las posibilidades fantásticas que esto que esto nos ofrece, algo que no soñábamos ni tú ni yo cuando estábamos en el instituto. Aunque yo tenía una pequeña ventaja. ¿Te cuento cuál? Que era mal decirlo así, pero claro, eh, mis padres son valoristas de arte, mi madre restaurada de arte y desde pequeño he visto esos cuadros subyacentes esas firmas enigmáticas a mi madre con lámparas de luz ultravioleta porque ha sido peorera en todo eso y la infancia le he pasado entre esos objetos y al final eh, recuerdo pues a mi abuelo también anticuario y estar pegado a ese arte te hace tener una conexión con el misterio porque el arte es misterio, evidentemente es el gran misterio y qué bonito ahora ...que la tecnología ayude a eso... ...y ayude casi a penetrar dentro de los cuadros... ...aunque hecho en falta... ...sí, lo la Yoconda Nueva, en fin, está bien... ...no es una obra maestra como otras que has mencionado... ...por supuesto... ...pero más con misterio... ...porque hay muchas salas del Prado... ...llenas de cuadros simbólicos absolutamente alucinantes... ...y eso sí, quizá otro día lo contemos, ¿vale Diego? Un placer, Iker, un placer... ...muchísimas gracias compañero, como siempre... ...y estoy pensando que... ...podríamos seguir hablando de pinturas... Mucho más arcaicas, mucho más antiguas Están en un cerro remotísimo Para llegar a él, una auténtica expedición Lo ha pasado francamente mal Pablo Villarrubia, nuestro buen amigo Pablo Novoa Y José Alberto Nuestra pequeña expedición a Venezuela ¿Por qué en este lugar? Pues porque es un lugar sagrado ¿Por qué estas pinturas? Porque son pinturas reveladas ¿Qué significa esto? Ustedes han ido hablar muchas veces de grandes autores Por ejemplo de la música clásica Hay grandes maestros Que... Eh, componían sus obras convencidos de que una fuerza, una voz algo exterior, les hablaba, se metía en ellos en ocasiones libros, han sido escritos libros que han hecho nacer religiones por esa especie de emanación del éter que se convierte en una voz que imparte, dicta casi lo que uno tiene que hacer y el artista se convierte en un mero autómata que sigue una guía del otro lado para los chamanes de la selva venezolana eso existe tan es así que algunas pinturas han sido reveladas por apariciones. Suena fuerte y no quiero desvelarles la historia, quiero que ustedes vean el reportaje y comprendan este increíble bucle. Hablamos de un yacimiento sagrado como pocos en el mundo. Vámonos, de expedición a lo más hondo de la selva venezolana. pleno siglo 21 aún quedan remotos parajes escondidos en la selva, que encierran secretos que no ha visto ningún ojo humano desde hace miles de años. Uno de ellos se encuentra en Venezuela, en la cumbre de una montaña de difícil acceso. Allí, oculto a las miradas indiscretas, se extiende un enorme paredón de inquietantes figuras y símbolos, creados por caprichosos artífices de otros tiempos. Su historia no puede ser más misteriosa. Se dice que fueron dibujadas por los antepasados de los indios guajibos y reveladas por un enigmático y espectral emisario de otros mundos. Hemos hecho una pausa en la ascensión a la montaña, el pie de gigante, para llegar a las pinturas de Agualinda, algunas de las más extraordinarias aquí de Venezuela y Pablo Novoa, ...que nos va a mostrar ese abrigo extraordinario, ¿no Pablo? Efectivamente, son casi 190 metros de largo... ...y unas casi 5.000 pinturas... ...y es un enorme repertorio y rico... ...de los más importantes de América... un merecido descanso nuestro equipo empezó a examinar las pinturas había que moverse con sumo cuidado un paso en falso significaba precipitarse en el abismo estas pinturas milenarias algunas parecidas a las de Chiribiquete, Colombia con 15.000 años de antigüedad esto nos lleva a pensar que esta, son uno de los lugares más importantes, no de Sudamérica quizás de todo el mundo con pintura rupestre ...yo la llamaría la capilla Sistina del arte rupestre americano. Igualmente también destacan las escenas rituales... ...donde aparecen chamanes con maracas... ...escenas de caza... ...o también otras, otras escenas que me llamaron la atención... Una, ...un grupo de figuras que se reflejan... ...separadas por una raya como si fuera un efecto espejo... ...cosa única dentro del arte rupestre... ...que yo sepa que se conoce en el mundo". poco a poco fuimos descubriendo figuras de hombres que parecen rezar y otros con apéndices que recuerdan antenas sobre la cabeza colmenas, escorpiones y toda clase de símbolos indescifrables salvo para Pedro el chamán estos son escritura no son palabras pero son escritura en dibujo, que entonces cuando yo me paro frente a esta a esta pintura, estoy como leyendo un libro, porque estoy buscando el pensamiento del que hizo eso ahí. Nosotros venimos aquí, yo paso horas, quizás hasta días, dependiendo de las enfermedades que está sufriendo, de los problemas que tenga mi comunidad. Si están, por ejemplo, en este año no hay buena producción y yo quiero, bueno, pues consultar ...a los espíritus, a la fuerza sobrenatural... ...de que nos ayude y de que haya buenas cosechas... ...entonces consultamos por ejemplo al dios del agua... A que, ...que haya lluvia... Eh, ...al dios sol, para que haya buena energía... ...a la fuerza de la montaña... ...el chamán usaba aquellas pinturas... ...como punto de conexión con sus antepasados... ...una forma de acceder al conocimiento ancestral le preguntamos cómo había descubierto aquel lugar sagrado en el 83 mi suegra llamada petra la rosa eh, teníamos el conunquito aquí abajo y ella una tarde me cuando regresa del conunco me dice que vio una persona algo blanco que se movía en este espacio ella dice tenía forma como de un hombre. Se encontró que vio una figura con una túnica blanca con los manos abiertos que la hacía ademanes y sí que caminaba por todo el abrigo. Ah. Petra la Rosa no fue la única persona que vio a aquel enigmático personaje cuando su suegra le habló de esta aparición Pedro decidió buscar un camino para llegar a la cima de la montaña fue complicado pero finalmente lo logró subí ahí y cuando llegué aquí mire yo yo bueno pues no no tenía palabra para para me sentí muy contento pues y de ver todas estas cosas y ya por lo menos tenía algo que llevarle a la comunidad de lo que había aquí arriba en este cerro hace algunos años pablo novoa fue uno de los primeros estudiosos de arqueología que pudo acceder a este sitio mientras fotografiaba las pinturas se encontró con algo que le impactó enormemente en el lugar se ubican varias figuras con túnica como la persona que vio la suegra de Pedro efectivamente en el lugar hay 5 o 6 figuras de este tipo ¿quién o qué era aquella figura fantasmal que se le apareció a Petra? La clave permanece oculta en estas enigmáticas siluetas plasmadas en la roca desde el principio de los tiempos y cuyo acceso está reservado solo para unos pocos. La semana pasada asistimos a un auténtico impacto en el inconsciente colectivo. El debate sobre la conspiración de la crisis realmente bueno removió algo por dentro. ¿no? Y quizá, y es bueno reflexionar sobre ello, porque su planteamiento era bastante heterodoxo. Yo ya lo avisé. Una cosa es hablar de economía, de finanzas, de números. Y otra cosa es de lo que se acabó hablando. Que al final puede ser mucha fantasía ¿no? para la inmensa mayoría. Imagino que muchos economistas muchas personas muy cartesianas, muy lógicas muy de provecho, pues oír hablar de luces y sombras, no que ver los balances, las cuestiones numéricas esa división, yo creo que ocurre en toda la sociedad hubo un gran impacto yo me alegro, porque creo que no es un tema sencillo y sin embargo ustedes pues de una forma excepcional nos, nos hicieron saber que estaban ahí ¿no? y se habló de cosas importantes que como digo solo algunos locos, pero cada vez somos más locos eh, podemos mmm, apreciar Y es que, evidentemente, vivimos en una crisis económica tremenda, ¿no? Eso no, no hay que añadir ningún dato más, ¿no? Es evidente. Pero da la sensación, da la sensación, y aquí me puedo estar patinando como suelo hacer muchas veces, y es una opinión absolutamente personal, intransferible, es lo que yo pienso, y para eso están estos minutos, la suerte que uno tiene, <ríe> eh, da la impresión de que la crisis no es solo económica yo estoy seguro que ahora algunas personas que evidentemente solo miran los balances de los datos o que lo están pasando muy mal, y dicen, oye, ¿tú qué estás diciendo? ¿Tú qué estás diciendo? ¿no? El problema es el de no llegar a fin de mes. Ese es el problema, que igual tú no tienes. Y yo lo entiendo y quiero que me entiendan a dónde voy. El sistema en el que nos hemos metido, que yo creo que es el más positivo o el más lógico o el que por propio código de evolución... ...ha sobrevivido... ...nos ha llevado... ...por atiborración... ...por adocenamiento... ...a un estado como de letargo... ...durante mucho tiempo... ...nos han estado indicando... ...que el estado del bienestar... ...y que... ...el anhelo de tener determinadas cosas... ...determinadas metas en la vida... ...era lo único que importaba... ...yo sé que esto suena un poco a... ...filosófico extraño pero... ...es lo que pienso... ...y desde hace un tiempo... Quizás siempre ha sido así, no lo sé, pero desde hace un tiempo eh, no hemos detectado que hay otras crisis también. Una crisis, por ejemplo, de inquietudes. El término es muy interesante. Inquietud sirve para tener inquietud por algo, un cierto miedo, una cierta precaución. Pero ustedes saben bien que inquietudes significa algo parecido a enorme pasión por la curiosidad. Tener inquietudes, tener como una especie de vacío dentro que uno no sabe muy bien cómo llenar. Y nos han obligado, nos han hecho creer que el vacío que todo ser humano ...lleva dentro porque el ser humano no sabe quién es... ...ni qué hace aquí en el fondo... ...y en cierto momento por mucho que uno sea un burro... ...se acaba preguntando quién es y qué hace aquí... ...aunque parezca mentira... ...todo el mundo se lo acaba preguntando por lo menos alguna vez... ...ese vacío interior que tenemos de no saber... ...cuál es nuestra estirpe, qué hacemos aquí... ...qué es la vida, a dónde iremos después... ...eso cómo lo llenamos... ...cómo vivimos siendo productivos... ...yendo a favor del sistema... ...creyendo que nos hacemos a nosotros mismos felices teniendo más cosas bueno pues la publicidad los medios los anhelos se han conjuntado para que la inmensa mayoría de la gente no todo el mundo crea que el único objetivo para minar ese vacío para taponar ese vacío y para iniciar el camino de la felicidad es lo material y estamos hartos también de ver a gente que tiene todo en lo material que ha logrado todos sus objetivos que tiene un enorme éxito que parece que ahora es lo único que importa el éxito social económico y no son felices tampoco ...porque ese vacío le sigue azotando... ...ese vacío sigue estando ahí... ...y la vida al final... ...aunque evidentemente vivir en la pobreza... ...pues es muy difícil, muy complicado... ...pero muchas personas que llegan a esos límites... ...siguen siendo tristes, siguen estando amargadas... ...siguen hablando aquello que no tienen... ...si tienen el Ferrari quieren el Rolls Royce... ...si tienen el Rolls Royce quieren el avión... Um, ...y si no quieren el yate de... ...está muy bien tener cosas... ...pero hay una crisis doble de la que se habla poco... ...y que nosotros yo creo que esbozamos en el debate... ...y que es interesante sacar a la luz... ...porque no se habla en muchos programas... ...y es la crisis de la inquietud... ...la crisis de la inquietud... ...¿cómo es posible que haya tantas personas que las hay... ...otras no, eh, pero hay muchas... ...y uno lo ve... ...que no tienen apenas inquietudes... ...que se han creído el cuento... ...que vivir y evolucionar... ...y ser felices es conseguir cosas... ...y entonces cuando llega la crisis económica... ...se conjuntan ambas... ...en una terrible encrucijada... ...no sólo no tienes oportunidad... ...de tener más cosas... ...sino que además no te has cultivado en el otro aspecto... ...en el aspecto de ser alguien pues abierto ¿no? ...al enorme misterio que es la vida. A mí me sorprendía mucho, yo lo voy a decir desde muy joven... ...pues había personas pues en mi quinta ¿no? ...en la universidad incluso, que hacían la carrera... ...bueno la mía exactamente no ¿no? periodismo... ...pero había muchas personas que decían que hacían la carrera... ...porque tenía más salidas una u otra. A mí me y esa opinión mía repito, me sorprendió mucho ¿no? ¿Cómo que haces algo en tu vida que es tu vida... ...porque tiene más salidas y no lo otro... porque lo ha hecho papá... ...o yo que sé... ...eso implica en el fondo... ...un código muy profundo... ...de que tú tienes que adaptarte al sistema... ...que el sistema te dará su oportunidad si quiere... ...y que tú tendrás que... ...al margen de lo que a ti te haga feliz o te entusiasme... ...acomodarte a las migajas que te pueda dar el sistema... ...con sus salidas... ...la mayoría de casos que yo conozco... ...de personas que decidieron su futuro por lo que tenía más salidas... ...se han encontrado con el muro más absoluto... ...porque no les hacía ilusión real... ...lo que ellos estaban haciendo... ...y porque todo el mundo les comió la cabeza... ...desilusionándoles... ...de que eso otro era muy difícil... ...esa crisis de la inquietud también existe... ...y yo lo observo... ...hay muchas personas... ...en esa deriva de lo importante es... ...no sé, el coche, la casa... ...que evidentemente es importante... ...pero con más medios que nunca siempre lo digo con una herramienta prodigiosa hoy como es Internet, que siempre lo digo también, tiene su lado oscuro y su lado luminoso, con más posibilidades de llenar nuestro vacío, de, de preguntarnos cosas, de entusiasmarnos, porque solo la reflexión, la pregunta, es el camino hacia esa inquietud permanente y hacia esa visión de la vida, pues no, parece que, que seguimos por la ruta de solo querer lo material. Y cuando lo material falla, aparece la sombra tremenda de esa crisis humana, de inquietud, de esa crisis de ilusión de esa crisis de entusiasmo que también tenemos cuando uno tiene entusiasmo, ilusión, fascinación por las cosas y se encuentra con alguien, me da igual que sea de su familia me da igual que sea lo más cercano que él tiene y no tiene inquietudes ni ilusión el contraste es como de electricidad estática o no de la impresión de que pertenece a galaxias diferentes no diré cuál es la buena y cuál es la mala pero desde luego ¿de qué depende la inquietud? ¿de qué depende que alguien desde niño tenga fantasías? ¿quiera ser astronauta? ¿quiera ser pintor? ¿quiera ser una chica que, que danza quieran ser cosas que no parecen muy de provecho ¿en qué momento nos lavan el cerebro para solo indicarnos que el provecho es lo que vale? ¿y cuando hemos decidido hacer algo de provecho y llega una coyuntura como esta y no vale de nada? ¿y nos preguntamos si no valía más la pena haber seguido nuestros sueños? ¿quién demonios ha diseñado todo esto al margen de la economía para martillar nuestros sueños? pero es que no estoy hablando de artistas, de periodistas de cosas solo como elevadas ¿no? Yo he conocido a panaderos que son entusiastas, que se enamoran de lo que hacen, que investigan sobre el pan, que van a incluso a legajos de la historia para enterarse. He conocido personas que hacen sillas, sillas, ebanistas que son artistas, que son enamorados de lo que hacen. Me da igual la profesión, me da igual la profesión, la inquietud, ¿de dónde nace?, ¿por qué surge?, ¿por qué se nos borra?, ¿por qué continúa a veces?, ¿de qué depende? No me digan si no es un misterio enorme. Una vez más creo que volvemos a la infancia. En la infancia algo ocurre. Los soñadores que siguen siendo locos, que a veces tienen suerte y a veces no, y otros que empiezan a fiarse de que el sistema les indica que su vida tiene que ir por cierto camino. Y entonces a veces, como está pasando ahora, llega la gran frustración. Yo creo que siempre hay tiempo para resoñar. Siempre hay tiempo para reencantarse, siempre hay tiempo para ser valiente y quizá en tiempos de crisis muchas personas que está ocurriendo estén decidiendo desandar el camino y hacer cosas que les dijeron que eran imposibles y montar pequeños negocios que les dijeron que era una locura y hacer historias que habían dejado, pues no sé, pintar o hacer cosas que consideraban que eran poco menos que de locos. En fin, la crisis de la economía y la crisis, ojo, de la inquietud y el entusiasmo. Nos han convencido con una historia que no es real. La vida... Solo con bienes materiales no te hace feliz. Solo con eso no. Es mi opinión. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estoy tan loco o no? está dentro de siete días, amigos.